The 1998 show, the torch song, no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strolled by strings. <laughs> Soy yo, ¿qué tal? me ¿Se siente bien? Soy yo, en directo. Sí. Que sí, joder, que estoy en directo. Que oye.. hoy el día 31 de agosto, hostia. Chaves 31 de agosto, sí. anedonia puto directo ¡Eh! el Anedonia, con de otra vez aquí con, con los con los sintientes a ver eh, suponiendo que haya algún sintiente <risa> ese haya otra vez ¿vale? porque bueno me qué sé yo eh, puedo haber sintientes y si a verlos Esto ya sabéis que muchas veces lo relacioné yo con lo que llega la, ¿eh? la, la teoría de del de aprendizaje, les maneras en les los organismos aprendemos. ¿eh? de Todos aprendemos igual, desde las bacterias unicelulares hasta el Homo sapiens, que supuestamente es el, el bicho más, más complejo que, ¿eh? que habita en este planeta. Aprendemos todos igual. ¿eh? Aprendemos, digan lo que digan los hippies. ¿eh? Eh, que la primera vez que me decían los hippies eso de me intentaron de explicar el concepto ese de de aprendizaje sin consecuencias hombre a ver que después de la manera que que se explica bueno pues tiene tiene sentido porque de lo que falen un día de verdad de aprendizaje sin consecuencias imposible <risa> el aprendizaje produce nada más si si la, la conducta, el comportamiento que, que desarrolla un un individuo, un organismo cualquiera, pues tiene unas consecuencias que lo oprimen o castiguen. ¿eh? Bueno, eh, vale sí, estos son los mayores términos que aunque parezcan muy vulgares, pues vulgares de su vulgar, quiero decir. pues no son de uso tan popular y de, de alguno puede decir no pero no fue falta que se hizo un castigo igual con que eh, con que no y de premio que no pase nada vale eso bueno sí vale venga no voy a ponerme ahora a dar la barrila con el castigo positivo y negativo y el reforzamiento positivo y negativo nada ¿no? para qué Pero vamos, que consecuencias tiene siempre, ¿vale? Eh, toda conducta, todo comportamiento tiene tien consecuencias. Mismamente, la ausencia de ningún tipo de... Podríamos decir, la ausencia de consecuencias tiene en sí misma una, una consecuencia. Sí, sí, porque a ver, eh, si yo fallo una cosa es porque espero, espero conseguir algo a través de ella. ¿eh? Y si no consigo absolutamente nada, si no pasa absolutamente nada, ni bueno ni malo, pues en el, en el momento en el que yo esperaba que sucediera de algo bueno o bueno, de algo eh, que yo. ¡Ay madre! Si estoy, perdona, y es que o sea, estoy a tantas cosas a la vez, eh, que es normal, que no, que no, que no vaya bien. A ver, y es que estoy queriendo. Eh, estoy queriendo. Eh, estoy queriendo pues, meterme en el chat ¿eh? que ya veo que con no una idea pero por si por si llegara por si llegara de alguien ¿eh? y entonces estaba estaba poniendo estaba escribiendo en denunjera ¿eh? vale ahora ahora ahora ya está ahora sí ahora ya, ya está nedonea en el chat y, y, y ya si viene de alguna persona pues ya, ya podemos hablar tranquilamente Que no deja de ser tontería que yo me meta en el chat, ¿no? Porque se supone que cualquier otro que se meta en el chat, pues va a estar sintiendo la radio, va a estar sintiendo Radio Cuca, va a estar o, o, o pone o sintonizado en el 107.3 de la frecuencia modulada, oye que está sintiendo la nueva emisión en, en digital, a través del www.radiocuca.org. Pero vamos, que podía poner cualquier cosa en el chat y yo respondí de viva voz. No tenía para nada que meterme en el chat. Pero bueno, me tomé más que nada. ¿eh? Más que nada para que, pa que vean, pa que, vean que, que que de verdad que estoy. Joder, que de verdad que estoy. Que sí. Mira, voy a ponerla más. Oye, 31 de agosto. ¿eh? 31 de agosto. Porque si no, igual la gente piensa que, que estoy. Eh, Pues pues un diferido, ¿eh? un puto diferido ¿no? y no hay un puto un puto directo, un puto directo más puto que vos podéis imaginar. No sé hasta qué punto un directo puede ser puto, ¿eh? pero bueno, este directo en, en cuestión y puto, ya puto, puto directo. pues te decía yo que como la aprendizaxe non un cesa de ser siempre cosa de consecuencias e é normal que después de cuánto tres llueves en sin venir tres llueves seguidos en sin venir pues oye pues normal que la gente avezada na que yo foi a programar últimamente estaba facendo lo demás con con regularidad casi todos los lunes y é normal que es conducta de sintonizar la la radio cuca los llueves para ¿Eh? Pero la noche a partir de las 9 para sentir la nervonia, pues se extinguiera, se extinguiera rápidamente, ¿eh? después de un intento, dos intentos, tres intentos, ¿eh? estoy de ese programa, pues normal, ¿eh? o sea que ahora a lo mejor no hay nadie, no hay nadie, estoy yo solo. ¿eh? Fue en todo con falta de nadie más, ¿eh? muy bien. Hombre, también ya es verdad, ¿eh? a ver, tampoco vamos a, a ponernos. a ponernos aquí dramáticos también es verdad que estamos en el mes de agosto todavía está ahí la la, la de semana de agosto de, del 17, ¿eh? el cabero y jueves y todos los que falté pues fueron de agosto con esa tradición ¿eh? tan occidental De, de que los miserables asalariados como soy yo mismo no miserable porque vivan en precario ¿eh? no no en absoluto todo lo contrario miserable porque porque bueno vengo aquí a espotricar a a hablar contra el sistema y después ¿eh? o a hablar contra el trabajo y yo trabajo son incoherencias que yo cuido que cualquiera puede asumir como bueno hombre Incoherencias bastante normales, pero bueno, yo soy miserable por muchas otras cosas. ¿eh? Esta y una nada más, esta y una nada más. Yo soy miserable por muchas otras, pero bueno, la cuestión es que, mmm, que, eso que, como una sociedad capitalista miserable, esta lleva a ser lo de que los miserables asalariados eh, cojan vacaciones en verano, collan, pues unos días, un mes y si quieres en, en verano. pues igual tampoco a Nadi extraño que ahora sabiendo ya os llevo dando la vara mucho tiempo, que ahora soy asalariado, pues entonces es igual Nadi, a Nadi pasió una cosa rara que que no tuviera en agosto, ¿no? Joder, oye, pues normal, estaba de vacaciones. Tomás de xe, de chez o al morrallero mínimo, que tal llegar, me que esta noche iba a pasar, pasar por aquí que dije yo de cachondeo por decirme, ah, todo empieza, que yo ya llegaré después y yo decía, no, no, a ver, que esto oye como, como el teatro, viste aquí una vez que empieza la sesión ya no se puede acceder a la sala bueno, yo tan así, joder, si viene el morrallero, puede, puede entrar si viene el morrallero, si viene otro, ya veremos, viste Pues sí, es verdad, sí, es verdad que, eh, que sí, que sí, que, que tuve de vacaciones, tuve de vacaciones, pero ahí, eh, unas vacaciones, a ver, ya la primera vez que tenía vacaciones pagáis, pagáis quiero decir, que estaba de vacaciones un trabajo, que me pagaban igual el mes, aunque, aunque no lo trabajara, aunque tuviera de vacaciones, fue la primera vez eh, en una década, en una década que me, que me pasó tal cosa, ¿no? Eh, no deja de ser también un... un motivo para pa que bueno yo la verdad que teniendo en cuenta mira este programa este programa cuando cuando arrancó allá bueno para pa el mes para dentro dentro de un par de meses cúmplense 10 años de, de que entamó a, eh, a sonar este programa a través del son de, de radio cuca de radio cucaracha de, eh, de 107.3 de la de la frecuencia modulada y de aquella ya del www.radiocuca.org porque ya se hacía emisión emisión a través de internet y era una emisión un poco sina ¿no? de aquella manera que fallaba fallaba todavía todavía bastante porque bueno ya estaba instalándose, instalando estaba asustándose todo y bueno pues costó su so trabajo su so tiempo ahora ya bueno pues más o menos no quiero ¿eh? no quiero yo tirar las campanas al aire que después igual no, aquí bien mejor la, la expresión esa más que echar las campanas al aire la de escupir para arriba ¿eh? porque si escupo para arriba en este caso decir que, que ahora ya la emisión en, en digital es fiable, igual sería escupir un poco para arriba ¿eh? y claro, si escupo uno para arriba, pues cae, pues cae en arriba, lo normal de que oye, si escupes para arriba, pues ya hay de la gravedad vuelva a caerte encima si no te mueves del sitio o lo que sea, si escupes en, en puramente en vertical para arriba eh, y tú no te mueves del sitio lo normal y que el, el escupitajo, el japo eh, te queda arriba enriba tuyo otra vez vale, entendésme, ¿no? Eh, eh, de ahí supongo que viene eso de, de no escupir para arriba yo si digo que la emisión en digital ahora ya es fiable y no falla pues no dejaría de, de escupir un poquillín para arriba porque bueno como que había todavía a veces falla menos que en antes menos que en antes hoy mismamente igual está fallando igual no está sintiéndose en anedonia a través de ¿eh? a través del www.radiocuca.org igual de que no se siente no pasa nada no pasa nada porque oye, yo sigo aquí encantado de que me se sienta pero si no me se sienta no pasa nada yo seguiré aquí contándoles mis mis historias Pues decía yo que cuando estamos cuando en misión digital ahí ya casi diez añinos, pues también andamos en Edonia, ¿eh? Y andamos en aquel momento desde mmm, la falsa precariedad. Digo falsa precariedad porque cualquiera podría decir que, que bueno, oye, pues pues, pues que no dejaba de precariedad y oral, que decir, falsa precariedad y aboral. Eh, falsa porque bueno, eh, eso que llaman precariedad. ¿Eh? Pues yo creo que hasta cierto punto y hasta un punto más más allá, pues tampoco lle, tampoco ye tanto, ¿no? Y precariedad son con que lo compares, ¿eh? si lo compares con los que están supuestamente mayor, que supuestamente mayor, no viene a ser otra cosa que un concepto eh, meramente material desde el peor desde, desde el peor sentido de la del término material. ¿eh? dio una cuestión el que está mayor y el que gana más perras y el que tiene más cosas ¿no es que es más feliz o que está más a gusto? No no y el, el, el el que tiene más cosas ¿eh? más cantidad a veces ya diría hasta más, más pesos yo creo que más masa de más masa los dosietos ¿eh? y además que esos dosietos que esa masa de ochetos, que que lo que lo obtuviera Eh, a cambio de una cantidad de perres mucho mayor, es eh, mucho mayor, y eso llegué estar mejor, puede ser un desgraciado de mierda y un infeliz y no sé qué, pero, pero si tienes muchas cosas y, y ganes muchas perres, pues pues entonces llegué es, estar mejor. Eh, y que todo mejor y si tienes poco pocos perres eh, trabajes poco ganes poco y, y no tienes muchas cosas que en realidad no que te hagan falta para vivir pero ya que bueno pues pues véndenos que sí que fue falta pues entonces ese sigue un, un precario por eso digo yo que, que este programa nació en la falsa precariedad porque yo en aquel momento al cuarto me bueno estaba mejor de lo que de lo que tuve muchas otras veces porque aquella ya era limpiador Eh, el limpiador a, no era a jornada completa, y era a menos. No estaba a jornada completa, estaba a más de media. Creo, cuido que ya era eran unas 35 horas semanales. No me acuerdo si eran 30 horas semanales o 20 y pico, 24 horas semanales. Vale, no me acuerdo, pero bueno, que no llegaba a la jornada completa. Y con todo, yo ganaba 700 pavos. Que en mi, en mi caso. ¿Eh? en mi caso, mucho más de lo que realmente necesito. Entonces, es bueno pues podríamos decir que la percaridad ya era falsa en ese, en ese, en ese sentido. Y sino a los que trabajaban al miobillado, claro que también dos cosas, ¿no? Yo de aquella limpiaba los vestuarios de, de obreros cualificados, ¿eh? del de sector de la producción energético. ¿eh? Y entonces, dado una vez uno... Eh, Faló conmigo y tal, y entonces, ¿tú qué contrato tienes? Digo, no, yo me trae un contrato de un par de mesinos y tal, por obra, mejor, con los mari y, y entonces, ¿y trabajas todo el día? Digo, no, no, trabajo en el sol, es ahora por la tarde y tal, mejor. Y dijo mail, entonces, ¿tú ya es un minurista de esos? <ríe> y yo, la verdad que entróme en la risa. Digo, no, no, yo no gané mil euros en el mismo mes, la puta vida. Y en este caso tampoco. Y, y decía, madre, madre. Y el prove bueno, pues pues veía eso lo ah, preocupado, me mal a gusto y tal. Acuérdame que dicho un minuto. Dice, mira, mira, cuídate la dirección de, de, la, de la mi empresa para que mandes el currículum. Porque, oye, de alguna cosa por salir y no sé qué y tal. Digo, no, no, si no te preocupes, yo estoy bien aquí y tal. Bueno, en fin... y lo de fase precariada bien sobre todo ¿eh? porque yo no sé hasta qué punto mmm, estoy más a gusto ahora ¿eh? que antes, ahora he con más perres ¿no? pásame eso de que coño, a final de mes ¿eh? resulta que méteme perres en, en la cuenta al banco ¿eh? más perres de los que necesito y claro yo de, supuestamente en eso tenía que ¿eh? Claro, yo no soy un precario ya yo debiera ser una persona feliz. Ya debiera usar esos perres para eh, pa, para pa, para cambiarles por una masa de, de objetos que me proporcionaren de algún tipo de, de felicidad o que me no sé que me que me que me de algún tipo de necesidad de necesidad creada. A lo mejor debiera aceptar esas necesidades creadas y bueno pues ahora que puedo permitirles Venga, pues voy a cubrir necesidades Creáis ¿eh? Pero oye, no me sale Debe ser que llevo tanto ¿eh? Que pasé tanto tiempo Siendo un, un, un precario Un falso precario, digo yo Siempre lo digo, lo de ¿eh? falso Porque al fin y al cabo ¿va? Yo tenía ¿eh? Nunca tuve falta de Nunca tuve falta de nada Nada que yo deseara ¿eh? Material, nada más que hicieran falta Perres para ¿eh? para pa el gamalu. Eh, No me falta nunca nada que, que, que yo tuviera falta perros, pero bueno, oye, pero mira ahí, una cocina, te eh, parece un detalle insignificante Yo por ejemplo siempre siempre valore mucho el tener tiempo, ¿eh? el tener tiempo y fuerzas para hacer cosas, porque claro, eh, yo tuve algunos trabajos que sí de echar, de echar bastante tiempo libre. pero pero coño hieren eh, trabajos que te reventaban y entonces ese ese tiempo libre sí teníaslo pero lo que no tenía ya era ya era fuerzas para pa otro tipo de aficiones igual no son necesarias eh, las fuerzas pero bueno yo tengo una, unas aficiones a mí gusta me caminar eh, gusta me andar en bicicleta gusta me fuesorear en la en la huerta y claro pues esas cosas fa falta fuerzas eh, fa falta tiempo libre y faen el tiempo de ese que llama el libre en dos cuenta que el otro tiempo el de trabajo lleva tiempo esclavo ¿eh? cosa con la que estoy totalmente de acuerdo lo que pasa que mira ye curioso eh, la gente en la sociedad en general utiliza el, el término este el concepto de del tiempo libre pero no se que el fecho de llamar ese tiempo libre y que el otro tiempo lleva esclavo, ¿no? Digo, ya, bueno, no sé, paz mami, paz mí. Estaría bien, estaría bien que lo que lo pensaren de ese mes en cuando. Yo totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. Eh, que bueno, el caso y que pese a todo esto que yo os digo, sí que me fastidiaba una, una cocina ¿eh? concretamente y que eh, bueno, pues cuando tienes ese tipo de, de trabajos, cuando estás en esa precariedad, aunque la consideres ...como en el mío caso... ...una falsa precariedad... ...una precariedad de, de espectáculo... <ríe> ...espectacular... Eh, ...sé sí que echaba de menos una... ...una cocina... ...que no llegara ningún... ningún supuesto bien de esos que... Eh, ...que necesitaría más perros... para para poder cambiar por él... ...no, no de eso nunca... ...nunca eché falta nada... ...pero sí echaba en falta una cosa... ...que tenía que ver con el tiempo... Y que, bueno, pues esos trabajos de temporales y de horas y de tal, que yo tantas bueno, tantas veces tuve, normalmente salían más, lógicamente, en verano, que cuando la gente que lleva esclavo de verdad, esclavo a jornada completa y estas cosas, pues pues, pues es, se escapa de los, os, eh, de los de los osamos, se escapa de los amos mientras es un mes, quince días, tal. ...y entonces esos mismos amos... ...pues tienen que agarrar a... ...a otro para para pa cubrir las tareas que deja de hacer... El, ...el esclavo en cuestión... ...bueno pues el caso y es... ¿sí? ...que yo normalmente... ...bueno pues mientras muchos años... ...los veranos... ...pues bueno casi siempre los tenía... ...los tenía ocupados entre comillas ...porque nunca... ...si que... ...trabajo del... ...yo no viernes y tal... ...y son todas las horas... ...no... Pero igual, yo que sé, pues trabajaba dos horas un martes Tres el miércoles Que la cuestión es que echan falta el fecho de poder, pues, marchar ¿eh? De poder marchar de aquí De poder echar a, a calellar o echar a, a pedalear y, y venga, ¿eh? Porque, hombre, yo tengo que reconocer, por ejemplo, que soy friolero ¿eh? Ya lo dije más... ...más de una vez, se ve bastante friolero... ...y entonces, bueno, pues a mí el... el tiempín este de verano... ...que hace más calor... ...este año, por ejemplo, también en verano... ...digan lo que digan... ¿eh? claro que hizo calor aquí... ...joño, pues claro que sí... ...hostia, eh, lo que pasa que, bueno... ...pues hay gente que quiere más calor... ...bueno, cosa que me parece muy bien... ...bueno, pues no, no hizo más calor... ...yo reconozco que a mí el calorín, préstame... ...entonces tener un poquínín más de calor... ...pues no, no hubiera... ...tampoco tan mal, no pasa nada... pero si sí que, sí que da algún calor da algún calor fito. pues entonces por, ese ya era un motivo por el que yo hubiera querido tener más, más tiempo libre pues en, en este periodo de, de verano ¿Mm? también influye mucho mucho más, incluso a lo mejor que la temperatura el hecho de que la manera en la que a mí me gusta viajar y me gusta moverme ya os lo dije veces a bondes y calellando Y en bicicleta Y sobre todo la manera en la que a mí más me gusta eh, alojarme a dormir Cuando estoy fuera de casa Y eh, el camping ¿eh? Acampar A mí préstame la de Dios acampar Entonces claro, teniendo en cuenta que yo estas cosas a más Suelo fáciles solo No porque me guste más fáciles solo que acompañado Hostia, o sea, la tuviera yo compañía para poder ¿Eh? Para poder hacer esas cosas, pero no la tengo, no la tengo. Y entonces es, eh, no me queda otro que hacerlo solo, porque, a ver, cuando no tienes a nadie que feiga contigo las cosas, hay dos opciones: hacer esto solo o quedar en casa. Y yo personalmente, la mayoría de las veces, cada vez menos, ¿eh? cada vez menos, cada vez estoy más, no sé si vago, apático o qué. Sí, creo que apático ya la ya la, ya la palabra. Estoy apático o abúlico, no ¿sí? sé, ¿Eh? decir cada vez más. Y entonces ya no fuego cosas yo solo pero las pocos veces que les que les fuego siguen siendo siguen siendo solo después bueno intentaré hacer una crónica de las mis vacaciones que ya con la idea que venía pero llevo ya eh, 20 minutos aquí dando la barrila con otras cosas y, y no solté nada na de las va, vacaciones todavía todavía esta vez no pero bueno intentaré intentaré contarles después que por supuesto fueron marcha de vacaciones solo ¿Eh? Solo... ¿por qué? porque quisi, sí, no porque no me quedo otro <risa> no tengo con quién, joder pues oye, si soy un solitario de mierda miserable ¿eh? pues tendré que diría que te solo y aburrime no desea no, de ser aburrido no todo el día, no las 24 horas del día son aburries. pero bueno, un día, día llevo muy largo ¿eh? un día oye pues un día en un, un camping ¿eh? en un parque de campismo justamente pues, mucho más como eh, como lo llaman los portugueses parque de campismo ¿eh? se fue el campismo no un camping eso de camping y un anglicismo que, que no sé yo ¿eh? no sé yo podría decir campi la forma eh, la forma adaptada los, como los paisanos asturianos lo dijeron siempre bueno yo igual la cuestión que, que un día entero en un camping puede llegar a ser bueno pues en algún momento agobiante, para haber hablar de algún momento de, de tedio, la verdad que yo tuve, no sé, vos penséis que tuve todo el mes de por ahí, ¿eh? no sé cuántos días tuve en total, pero mm, más de dos hermanes, menos de tres, tres hermanes más o menos una cocina así tendría que, eh, que, volver a hacer la cuenta, tuve cuatro días en un lado, cuatro y unos cinco 3, 8, no perdone, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, no, pues mira, entre una cosa y otras dos almanes nomás. Mira tú, ¿en ¿eh? qué cosas? Para dos puñetres almanes. Y bueno, así que hubo momentos en los que, bueno, lógicamente, me aburrí. Estaba ¿eh? aburrido como una ostra. Pero bueno, oye. y lo que tiene es eh, hacerles con eso lo peor que hubiera sido tener que quedar eso hubiera sido mucho mucho peor tuve la fortuna de que de que no llovió eh, no me llovió así ningún día que yo ya sabes que no tengo ningún problema con la lluvia a mí la lluvia gusta me lo que pasa que bueno ese ese tedio que puede surgir en algún momento por la eh, por la soledad cuando estás acampado Pues hombre, si tienes que estar metido en una tienda campaña mientras es un día entero porque está lloviendo, pues entonces puede ser pues el peor, ¿no? Hombre, pues pues de ir por ahí igual. Yo siempre digo, que más nada que esté lloviendo, yo yo voy por ahí igual. Si me mojo ya me cambiaré. Ya la puta idea que si estás acampado y te mojes, pues puedes saber cómo fases para eh, para mudarte y todas esas cosas. Bueno, pero de igual a mí no me pasó. un motivo más por el que echaba de menos el tener tiempo libre en, en verano, porque, bueno, en verano tiende a, a llover menos. ¿eh? Este año hay una sequía de la y tuve, tuve la oportunidad de, de comprobarlo. Bueno, pues la cuestión de que eh, este año decidí permitirme eh, esa cosa, que esa única cosa que otras veces eh, echaba de menos, ¿no?, Ya os digo, en la última década nunca tuve unas vacaciones pagales. Y ante, en antes es que tuve ahí como unos 10 años, pues igual... No, hay 9 años y las anteriores tuvierales un par de años en antes. No, no, no me da que ya tuvierales casualmente un par de años en antes. O sea que, o sea que nada, bueno, pues... en eh, un periodo largo fue este joder y yo tenía tenía ganas la verdad entonces este si yo venga pues vamos a eh, vamos a tirar la casa por la ventana tirar la casa por la ventana que después cuando llegue a eh, Obiego otra vez y sumé lo que gastara bueno pues salió una, una cantidad que viene a ser más o menos eh, una cuarta parte de, de, de lo que cubrí Mando huevos, y eso que me permití todos los supuestos vicios del fondo, ¿eh? ¿Eh? como seguirar todos los días de cafetería y estas cosas. ¿eh? Pero bueno, oye, en fin, eso sí, fui extremadamente miserable, ¿eh? pero extremadamente, o sea, esto eh, fui incoherente, miserable, tremendo, terrible, del todo. ...porque yo que siempre estoy diciendo eso... ...y mismo me he dicho... Lo ...hay unos minutos... Hecho de, que, de, que, ...de que yo cuando viajo... ...y tal... ...préstame de ir calellando... La, la, ...la anterior vez que, de, que tuviera vacaciones... Eh, eh, ...dediquéme a... el, el camino primitivo de Santiago... Eh, eh, ...dediquéme a calellar... ...vesé caleando eh, ...pasé creo que fueron 21 días... ...calellando... Pues tome por la vida. Eh, de alguna vez también fui de vacaciones en bicicleta. ¿Mm? Eh, cargué, bueno, hay que reconocer que ese es dos veces que fui de vacaciones en bicicleta, donde yo de ser hasta cierto punto un poqueñín yocura ¿no? Porque fui en bicicleta, fui por supuesto de campiña, pues digo eso sí. No asumo casi no asumo otra manera de decir de vacaciones que no seguía que no acampando. Y bueno, pues entre montar la tienda campaña, todo lo que tienes que llevar y toda la pesca en el puerto de la bici, podéis imaginar, como digo, la, la bicicleta aquella, ¿eh? Bueno, y esta vez, ¿eh? siendo extremadamente miserable, ya os digo, eh, ni en ni en bicicleta, sino que fui en quemador de dinosaurio muerto. Y encima, ¿eh? Al vos que vos dije que fui yo solo. O sea ya que... ¿eh? O sea que dediqueme ¿eh? a recorrer... Fue un total... Luego che la mirarlo cuando vine. 1500 kilómetros. 1500 kilómetros en un quemador. Uh -huh. Quemando dinosaurio muerto. Y para arriba yo solo. ¿Eh? Hay que ser miserable de mierda. Pero bueno, soy es lo peor, soy es lo peor. Lo única, lo único bueno, si puede, si puede sacarse me da algo bueno, que, que, que eso sería mucho decir. Y que por lo menos reconozco, lo viste. <risa> Joder, no, ni busco excuses. Agarré, pedí prestado un, un quemador. ¿Eh? porque yo no tengo, ¿eh? en ese aspecto sigo siendo menos miserable de lo que podría ser, todavía no tengo, tendréislo cualquier día, ¿eh? porque bueno, para incoherente yo, ya os digo, o sea que para incoherente yo, ¿eh? hay gente incoherente por el mundo, pero tan incoherentes como yo, no los hay, ¿eh? queda claro, ¿no? Bueno, pues queda claro, seguimos con el tema. Eso pues, pedí prestado está un quemador de, de dinosaurio, ¿eh?, y dediquéme a quemar dinosaurio por el norte de España, non No fui tampoco muy para allá. La gente cuando cuando tienen eso, cuando tienen abones perres y vacaciones y tal, va pues gusta ir a a Cádiz, a que me huela, os os vuol decir que si ah, tuvi, tuvi en sitio, ay, tuvi tú en el centro de Europa, Ay, o como poco, tú vienes Canarias. Bueno, anda, pues yo no, yo la verdad que tuve, tuve para aquí cerca. Eh, la verdad que tampoco no, no sabía muy bien a, a dónde ir, ni qué hacer, porque bueno, ya vos digo que como soy apático y diabólico, eh, tampoco, me, eh, al final decía, va, casi que mira, total... Esas vacaciones que tengo, quedo, quedo en casa Voy a la huerta, fuego cosas en la huerta Que hay mucho que hacer y no a ningún engullado Pero por algún motivo decía yo Joder, pues tengo que tengo que intentar ir, ¿no? Y bueno, pues agarré, agarré ese quemador Y la primera noche decía yo Voy a ser más, cargarlo todo lo que me hace falta Saco dormir, la tienda campaña tal Cargarlo todo en el quemador Y, y, y, y como estaba eso, pues apático, abólico dije yo bueno pues voy a dormir a la chagolina chabolina de de la huerta y seguro que cuando me levante por la mañana allí pues es más fácil tirar para algún sitio que si que si y que se estoy aquí en casa vamos y así no es y entonces al cuarto me y era sábado era sábado y al cuarto me que callevanté levanté estaba orgullando y dije yo bueno pues marcho no sé exactamente para dónde pero como ha dicho una amiga mía de ¿eh? que ahora está viviendo para pa Málaga ¿eh? Eh, un saludo para pa la mi amiga Marta si que bueno la probabilidad que sienta esto es casi inferior a cero pero bueno oye, yo por si acaso saludo a la, como dice ella para pa allá del muro ¿eh? y es muy es muy fan de muy fan de la serie la serie porque las novelas cuido que no les Yo, yo muy fan de, muy fan de la serie esta de Juego de Tronos. Bueno sí, um, está bien decir, si se si es Juego de Tronos ya es la serie, porque la, la serie de, de serie de televisión, la bueno, serie noveles en realidad ya de otra manera, y la la canción de hielo y fuego. Pero bueno, eh, la cuestión que te decía siempre eso de para ir a la cordillera cantábrica y como el, el muro, eh. Y para los que tengáis leído los libros de canción de hielo y fuego, o tengáis vis, visto la serie de de de, Juego de Tronos, pues veréis que por baixo del muro pasa un, un túnel, ¿eh? un túnel muy largo, y que, bueno, pues que llegue el que usen para pa salir al, al, al norte de al valle. Entonces ya eh, más o menos equipara con, con el túnel del negrón y siempre dice eso de. Hoy voy a ir más allá del Muro... cuando viene a, a, de visita a Perequillo, bueno, tres esos Bueno, pues tanto cuando puedo decir que yo decidí que ese día iba iba a ir para allá del Muru, sí, para allá del para allá del Muru. Y entonces, eh, bueno, pues nada, eh, dije yo, ...y dónde voy para allá del Muro... porque no vos penséis que tenía yo claro dónde iba a ir. Y de repente acordéme, no vos acordáis que yo hay muchos años Fíjate un programa, bueno, como me se acuerda, pues fue ahí nueve años, <risa> menos. Eh, fue, no menos. Entonces, es, calla, calla, que te, a ver, las vacaciones aquellas pagadas que fueron, ah, no, fueron, fue ocho años. Ay, calla, yo diciendo, ah, fue nueve años que no tengo yo vacaciones pagadas. No, que va, si fueron ¿no? ahí ocho nomás, porque en nueve años fue cuando tuve yo viviendo en, en Cullanza. ese sitio que me pareció tan tan maravilloso ¿eh? y dije yo venga pues voy de ir a collanza en collanza había había un camping ¿eh? había un parque de campismo y entonces muy a ir a, a acampar a, a collanza ¿eh? y así porque mira en, en nueve años no volviera no volviera a pisar a pisar collanza ¿eh? y la verdad que joder pues oye Fizame mucha ilusión cuando los meses hostia, qué guay, pues mira, sí, sí, collanza, voy, voy, voy para collanza. Y, y para allá fui, para allá fui. ¿eh? Eh, y prestóme mucho, y prestóme mucho porque ayudóme a, a reflexionar y a comprender y a comprender una cosa. Mm, el, el, a ver, ¿cómo lo explico? Vamos a decirlo así, ¿no? vamos a decir que lo importante eh, lo importante no es las coordenadas geográficas el, el, el gusto ese placer ese ese sitio que encontré que en el que yo fui tan feliz en Collanza en el que yo tuve tan a gusto lo importante no a aquel sitio lo importante no es las coordenadas geográficas la la altitud, la latitud, la el, el sitio exacto en el que ¿eh? en el que estaba eh, y que esta vez fui a collanza, y no fue lo mismo sigue siendo un sitio precioso ¿eh? pero está claro que a esas coordenadas espacios espaciales eh, hay que juntarles les temporales ¿eh? a los espacios espaciales como dije antes no tienen Tienen que ser unas coordenadas espacio, espacio temporales Yo acordarme que de aquella, así si según si buscáis en, en los archivos nunca mejor dicho, porque los poscas de Anedonia dan tantos en archive.org. ¿eh? Este si, si no un peta el programa de grabación que de momento va va bien, va a estar también. La cuestión es que bueno pues que eh, Si sentís ese, ese programa en el que yo hacía esa loa de, de Collanza... Pues eh, seguramente ahí comentaba el fecho de, de aquel sitio tranquilo, silencioso... de que todo el mundo ya era, ya era amable. ¿eh? Claro, yo cuando vivía en Collanza fue en invierno. En invierno eh, que allí hay, hay poca gente... bueno poca gente pues habrá la gente que vive allí y bueno sí me reitero no de la no de la amabilidad yo quedé alucinado con aquel sitio en el que con cualquier persona podías hablar y bueno pues si podían echar un gabito Tú lo echaban yo de hecho llegué a a a ellos y también echaba capitos a los demás fue una una situación ...muy extraña, porque... ...tampoco penséis que... Wow, porque ya que hiciste seguramente allí... ...amigos o, o de alguna cosa... ...no, no, no, en absoluto, en absoluto... ...yo las relaciones que tenían... eran relaciones... Eh, laborales con los hitos... ...a los que iba a trabajar... ...siempre muy, muy agradables... ...relaciones muy prestosas... ...pero temporales, o sea... De, de, ...de un par de días, de unas horas... ...y tal... Y, y bueno pues, más momentáneo esto bien con, con la, lo mayor pues eso la gente de los comercios los que a lo mejor iba a abastecerme vamos estas cosas por, por embargo fui feliz fui feliz allí ¿eh? fui feliz en aquel sitio no, es que cuéstame describirlo pero sobre todo eso tranquilo plácido plácido y una, una Mira, yo vi un término que me presta, que era un sitio plácido, y era un sitio en el que no había prisa, no había pausa, eh, no había ruido, no sé cómo decimos. ¿Mm? De todas maneras, yo os pues digo que, aparte de las coordenadas espaciales, espacio-espaciales, las coordenadas temporales son muy importantes, porque esta vez fui a. en pleno verano, en agosto, digamos que la población debía ser así a huevo, pues diez veces más que en aquel momento. Ahora sí había ruido, se había hecho el constante en dos partes, más gente, coches, de todo. Eso sí, curiosamente seguía siendo un entorno agradable. ...un sitio en el que la gente ya era, ...bueno pues... ...pestosa también todos de... ¿eh? ...de vacaciones, de fiesta... ...los de allí, los de fuera... ...no sé, ...seguía siendo un sitio prestoso... ...eso sí, a mí ya no me resultó... ...bueno plácido... ...la palabra plácido no un sería la... la ...no sería la más... ...la más adecuada... ¿eh? ...para para referirse... ...para referirse a aquel sitio... ...sobre todo cuando llega... ...madre de Dios, claro... ...llega de sábado... ...y entonces... ...bueno pues... ...lo primero que claro... ...como estaba el, el camping Betau... mandaronme me acampar a un sitio que, bueno, pues ya era poco menos que el aparcamiento, me parece, eh, me parece que sí, porque, bueno, luego de fecho el domingo pedí que me cambiaran para otro cuando fui viendo que la gente marchaba y ya me mandaron un sitio normal con sus setos, sus árboles y tal. Estuvieron un cacho prao allí, tarroso, y bueno, empezó a ponerse gente alrededor. Mira, tenía unos un yao poniendo rebetón todo el rato, todo el rato reggaetón y reggaetón y reggaetón y tenía al otro día otros poniendo en el, en el caseto de la furgoneta que venía en la furgoneta y bacalao, bacalao, bacalao, y yo, madre de dios, pon los reggaetoneros, por los otros o una folilla que había allí yo que no tenía, a ver yo, un, hay muchos años ya que no salgo de folilla pues pues menos de va menos menos de a ser de de esta vez iba a decir yo además no iba a salir de folicheros solo bueno sí yo soy muchas veces de de solo. de hecho nunca tuvi nunca tuve así bueno nunca tuve, si a veces sí que tuve, pero bueno así muy muy ferreamente digamos que nunca tuve un grupo de un grupo de amigos o de gente para para salir En, salía solo, lo que pasa que claro, conocía gente y encontraba gente pero vamos la, la posibilidad de, de encontrar conocidos en collanza, aunque bueno la verdad que había más asturianos que collantinos, también es verdad sentí falar más asturiano en collanza de lo que de lo que siento en Asturias, mando huevos, pero bueno, eso que en, en resumen que no tenía yo ninguna ninguna intención de salir, entonces bueno pues nada. oye, a poner los, los tapones a los oídos y, y venga. Llamaronme la atención, eso sí, llamaronme mucho la atención un, un trío muy, muy extraño que estaban ya acampados allí también en, el, en la especie de aparcamiento terroso. Cuando yo llegué, eh, esos tres chavalinos, dos mocines, un mocín, que tenían, qué sé yo, 20 años, más o menos así, y que yo curioso también todo el día los tres días que tuvieron allí también todo el día llegando que se a descarte al al parchís yo vi que no que no no no viven en coche ni nada por estilo y también el día eso todo el día llegando y para la noche viven para viven para Valencia para el pueblo estaría como a kilómetro y medio dos kilómetros de del del camping Y tienen para allá cargados de botellas de plástico, de, de botellas de plástico, más de bolsas de plástico llenos de botellas, que si vodka, que si ron, que si tal, bueno, vaya, pero, pero chavalinos muy raros, muy raros, aparte porque, bueno, aparte no es raro que un rapacín sea agradable, pero estos en concreto pues también porque llenen, bueno, muy agradables, saludables y, y estas bueno, no sé, ...que podéis de joder, saludar tampoco... ...y ninguna cosa tan rara... ...bueno, pues depende, depende como, eh... ...allí no, no era tan... ...no era tan habitual... ...los raguetoneros no me saludaban... ...los bacalaeros tampoco... ...pero bueno... pues a ver ...también, es verdad, movíme... ¿eh? Eh, ...cambié de parcela y tal... ...y fui para otro sitio ya más normal... ...y para la noche había... ...tanto polices más que antes... ...lo que pasa es que en vez de... ...en cuenta de raguetón y de bacalao... ...lo que tenía allí eran niños berrando, jugando... Bueno, a ver... yo un camping más para familias... Digamos, el de... El de Collanza, entonces... Bueno, pues era bastante normal eso... La verdad que estaba pasando lo de puta madre... ¿eh? A mí no me molesten... A mí cuando los niños están tan jugando, Están disfrutando, tan tal... Coño, que ruidos ruido si, si quieren que a mí... A mí no me molesta... No me molesta en absoluto eso... Eh, a me molesta así... Joder, no me deja dormir y tal... Pero... mira, Por un día... Yo tengo ese disgusto, ¿no? si joder, pues yo quiero dormir Y si están los niños jugando y pagando voces y tal Pues no puedo dormir Pero convésalo con el fecho de que digo yo Joder, pues, pues siente, siente feliz Estos niños están disfrutando ¿eh? Están pasándolo muy bien Yo, mira más, había los allí Que bueno, yo como, como no te queda más remedio que sentirle sus conversaciones pues decían te, o sea, decían eso de, de que todos los veranos se vienen allí porque porque nos llenan de un sitio, otro de otro, pero que todos los veranos acampaban ahí, y entonces es como que tenían en su grupín de amigos. Yo la verdad que yo una de las cosas que hecho que de menos, yo así cuando yo era niño, eh, no fui nunca de, de eso de, de ir eh, todos los veranos por el mismo sitio y tener un grupo de amigos y tal. Y va, de una de las cosas que, que a veces he hecho un poquillín de menos en un, haber, en un haber tenido eso. Pero bueno, oye, supongo que tendrá que ver con lo de ser un rancio y un repugnante. Y por lo mismo que... A ver, de niño yo cuido que no era rancio ni repugnante. Pero bueno, por lo que fuera... Eh, igual de aquello el problema es que ya era más tímido todavía de lo que soy ahora. O, o igual, en realidad era igual. Lo que pasa es que de aquella eh, no hacía por por... Eh, Por intentar superarlo, como, como feo ahora. Ahora, bueno, intento. La otra cosa es que, que lo consiga, ¿eh? <risa> porque también soy, cor, soy cortado. Si decía yo que en 40 no me gana nadie, cortado, bueno, sí, ganarme de alguien. Porque por fortuna, por fortuna, soy eh? como feo como por superarlo, eh? Soy ahí peleón, pues entonces, es, bueno, peleón en eso, eh? Porque en otras cosas ya os digo, soy agúlico, apático y de todo. pero bueno que igual el problema ya era por la por la timidez eso a lo mejor nunca tuve así un, un grupo de pues, pues eso un grupo de amigos un grupo de juegos un de estas cosas Yo me prestaba pues, eso pues pues pasaba pues, a lo mejor no podía dormir o un tal pero préstame pues, algún día tuve el agobio de estar allí solo y, sol y decir joder que faego pero bueno oye, pasó lo bien igualmente ¿eh? pasó lo bien pasó lo bien pero bueno llegó un día que decía bueno ya ya tuve bastante de coñaza. entonces ahora que ahora que faego y siguiendo entonces la misma tónica de, de volver a visitar sitios que me, que me gustaran dije yo ah, pues ahora voy a ir para el viejo ¿eh? en el viernes de muchos años... Uy, perdonad, que estoy sintiendo la cerradura, entonces eso va a ser que, que va a estar llegando el, el morrayero mínimo, me parece. Pero bueno, oye, también puede ser sencillamente que sea un, de algún tipo de, de fantasma. ¿eh? Eso también puede ser perfectamente, un fantasma, una presencia, pero bueno, voy a verlo enseguida, porque si el morrallero supongo que, que entrará para el estudio en, en poco tiempo. Eh, Claro, si tuviera luz prendido, pues habría lo ya, porque tenemos aquí un, un cristal ¿eh? bastante grande que da por el estereo, porque fuego el programa oscures. Pues entonces eh, pues no lo sé, ¿eh? pues no lo sé. Pero bueno. Seguimos, seguimos con el con el discurso. Eh, que vos dice, que yo un día agarré por la mañana y y dije yo venga, bueno, pues marcho de aquí. ¿eh? Y la ventaja que tiene lo de esto de tarde camping y tal, y que un tas esclavizado como otra gente que lo mejor pues reserva reserva un hotel o yo más otras veces coño que también lo he alguna vez aunque no sé a la misma manera favorita de viajar esta gente que reserva un hotel pues bueno lógicamente tiene que estar allí un poco allí donde nadie nadie os quita de cualquier un día al levantar y dice marcho por otro sitio pero bueno, me llevo un poco más complicado igual no tanto como para marchar del sitio resi ¿eh? como para pues bueno, pa encontrar donde en aguspease en el siguiente bueno, en el caso de, de los que encampamos pues eso es más sencillo, porque bueno, pues raro lle que, que llegas a un camping y que no tengas un sitín, un requishín para ¿eh? pa poder plantar la tu tienda de campaña, la tu casa acuestes Eh, bueno, al fin y al cabo yo ese día eh, hago bien y, y desinflé el conchón inflable que llevo para eh, pa dormir a gusto y desarmé la, la tienda campaña, la miocas acuestes y, y ala, venga, tienes que para la y dije si yo eso, dije, si, voy a ir para pa, pa el bierzo hízome eh, ver dos cosas una que que los conductores de quemadores en general están muy mal, también mal, porque bueno vale yo conduzo despacio, ¿eh? despacio pero tampoco es exagerado a ver yo que sé pues pues yo en una carretera general que, que la velocidad máxima son 100 pues yo igual voy 85, 90, Oye, los trailers adelantándome, coches adelantando cuatro o cinco a la vez, bueno bueno bueno que quedé, quedé bof, asustado con eso, ¿eh? Pero bueno, eso tampoco es una cosa que no me que no me esperare. Después llamóme la atención eh, una una cosa de Ponferrada. <risa> Parece la que iba para allá. para en Ponferrada y dije yo eh, tengo que comprar comida ¿m? y un libro. ¿Por qué? Porque bueno, yo sabéis ya vos dije muchas veces que Que soy bastante obsesionado de, de la lectura, ¿eh? soy bastante obsesionado de la lectura, y entonces, bueno, pues mucho más todavía, estando ya vos digo, en una situación de estas, en un sitio de estos, que, que, que, que, que oye, estoy solo, ¿eh? y un refugio, un avellugo muy guapo cuando estás solo para entretenerte, y ayer... Y, y, ¿eh? y entonces yo llevará... dos libros, y ya digo, por la mitad segundo, y entonces yo, no, no, o sea, Corro el riesgo de quedar en sin lectura y eso puede ser catastrófico. Eso puede ser extremadamente catastrófico. Entonces, entre otras cosas, Ponferrada por eso. Digo, coño, Ponferrada que lleva una ciudad de un tamaño curioso, tiene que haber librerías a donde comprar un libro. ¿eh? Y luego, bien, por supuesto, tiendes de alimentación para pa comprar cosas para hacerme un bocadillo. Y oye, pues marché de Ponferrada. con Ya tuviera de alguna vez Pero hay muchos años Y marché de allí con una conclusión La gente de Ponferrada Ni come Ni lle Porque tuve cuatro horas calleando por Ponferrada Y sí, conseguí encontrar un supermercado ¿eh? y, y, y compré ahí Que si chorizo, que si queso, que si pan Y tal, pero oye Que, que, que no fui quien encontrar una librería Así ah, De estos de quioscos esto que tienen libros bueno pues sí eso sí pero una librería joder una librería librería donde poder eh, oye pues meterte buscar no sé qué no no no acabé comprando pues bueno uno de estos un, un kiosco que eh, que tenían libros de, de bolsillo que al fin y al cabo yo lo que yo quería y bueno pues mirando dentro de lo que había comprar lo que eh, lo que fuera una cocina, que fue pura paranoia ¿eh? porque yo, yo me tiempo a volver ¿eh? y, y todavía no, no, no, no me empecé a, ayer el de el que compré en Monferrada, tengo uno para empezar ahora, pero bueno, esa es otra historia ¿eh? y, y bueno pues nada, después de cuatro horas ah bueno, y otra cosa la gente de Monferrada malos igual si se ponen alguna vez enfermos, ¿eh? pero hostia para encontrar una farmacia abierta Pase descarnutes, pase por unos cuantes, pero cerráis Y vosotros decís, bueno, me llegué a la hora de cerrar. No, no, no, no, no recetar cerráis, Pero bueno, al final se sí, al contra una. Quería comprar una cosa que, joder, que no gasto nunca. Que llegué eh, un protector labial de estos navarradeses de, de cacao, dicen los que les usen. Que yo no les usé en mi puta vida. Pero yo qué sé, sería de estar allí de la... De, El, el clima más más seco que, que aquí, el, el sol, la de mi madre, pues el caso de que el caso y que agrietaron los los beizos, los labios Y entonces bueno pues tenía que echar de eso para que, bueno pensé yo, digo, eh, igual se si he hecho de eso se me se me cubren un poquillín. Y ella es lo mismo, eh, para encontrar una piedra al final encontrarla. Pero costóme. costó trabajo al contrario cuando ella marchaba de fecho cuando ella estaba cuando ella daba en coche para eh, pa agarrar la, la carretera para seguir pa pa cerca de Cacabelos que allí donde, donde acampé, eh, había una, una farmacia perdón y hostia, casi poco menos que tiro de freno humano ¿iste? mano, <ríe> ley pa pa poder pa poder comprar en la en la farmacia aquella Bueno, y el caso es que después seguí seguí camino de del pueblo este de Mila Martín de que se que se llama un pueblo que está muy cerca de sitios más grandes que Colvos, no más igual, ¿no? Porque igual no sois obsesivos de la geografía como yo, lógicamente, no todo el mundo tiene ni gusta en las cosas, ni mucho menos. Está cerquina de Carracedelo, de Cacabelos. y bueno bastante cerca de de vila que, que ya es sí, el sitio más bueno el sitio más grande no sé tuviera ahí años o a sea, eh, y esta vez no llegué a, a pisar a vila franca pero sí que fui a cacabelos y está hasta el culo bueno aquí están abriéndome la puerta ¿eh? y aquí está llegando el morrayero mínimo eh, voy a aprovechar para pa hacer una pregunta a ver lo primero y que tengo que mirar a ver ¿Dónde se sube el, el micro? A ver, subo ahí el micro, bajo, entonces tengo que bajarlo del fondo. Y entonces, a ver, si subo esto a tope. Eh, a ver, de algo Hola. Ah, sí, sí, se te siente, se te siente. Oye, ¿llegaste ahí un pedacito y no vendiste la luz? ¿O lo que sentían antes fue de algún tipo de espíritu, presencia? No, llegué, llegué, lo que pasa es que fui hasta el, hasta el baño pero digo, no voy a molestarle con la luz por si acaso ah, vale, porque vale. sabía que la luz te molesta digo, bueno, pues arrimo la puerta ah, bueno. o hay virguerías para ver si vale. no te desconcentro aunque suponía que me, me podías haber visto Ah, ¿sí? vale, vale, no, ver no te vi lo que pasa es que, bueno, sentí la, la cerradura, pero bueno, ya decidió una antena digo, es posible que se haya dado algún tipo de, ¿eh? de presencia pues bueno, paranormal o de alguna cosa del estilo pero bueno Lo que pasa que habrá que ir después a ver si me echaste fuera o no, no, no hay seguro? problema, no, so, está me echaste dentro, seguro. Bueno, yo te creo, eh, no, no, no voy a no voy a ponerlo en duda. Tengo que bajar más todavía este sí, así, ah, cuidado que sí. Pues que estaba yo contando les mis vacaciones, que, que este año tuve vacaciones después de estoy fartucudo repetir a toda la gente cada puesto de nueve años tuve vacaciones pagáis, después de nueve años y ahora aquí, soltándola ¿eh? dando la yula, eh, resulta que fue, eh, hay ocho años nada más, cuando tuviste las últimas vacaciones pagáis pero, uy, mira, me de alguien a... yo, yo no recuerdo, ¿eh? yo creo que te gano en tiempo de vacaciones sin vacaciones pagáis Sí. Sí, porque todo esto dando clase no tuve vacaciones pagadas porque al no curra el curso entero no te he pagado en el verano no, eh, no. y antes llevaba años en arqueología que estabas de autónomo que tampoco te evidentemente no, no tienes vacaciones ni vac ni pagadas eh, es decir que no yo las últimas vacaciones pagadas creo que fueron en no y antes había estado por ETT que tampoco tienes vacaciones pagadas, tampoco, tienes pagadas es decir yo creo que las últimas que tienes pagadas que debí tener Pues igual es que es terrible, si me pongo a pensar lo debe hacer, te digo, 15 años como poco. Tú tal en, en la situación esa de bueno, yo no la llamaba ahora mismo, no la llamaba precariedad, llamaba la falsa precariedad, sí. porque yo nunca me vi falto de nada lo que, No, sí, que... eso es, otra cosa como mucho digas es falsa de lo que de lo que se suele llamar eh, de, de, de lo que los sindicatos llaman conquistas sociales que no son conquistas sociales efectivamente. os damos al piste y eh, lo tragáis y, y el alpiste lo vamos a ir quitando cuando cuando cuando ya no pongáis nada os lo vamos quitando pero vamos que nunca llega yo no no es más yo te decía 15 años no yo creo quizá las únicas vacaciones pagáis que tuve fue mi primer trabajo en el parking Hostia, ¿Sí? yo creo y eso fue en eso el fue, año fue en seguro, el, eh. yo creo Hostia. lo dejé en el año 2001 mil uno dos que solo tuve vacaciones pagáis una vez Joder, no, es no, probable yo, sí sí. Yo tener tubiles más, estaba pensando ahora que en antes de ese de ocho años como dos o un par de años en antes tuviera tuviera tuviera otros. Pero bueno, estaba yo contando eso un poquito en el, el mío periplo y las las cosas que que viví por ahí. Lo que pasa es que, bueno, como cuando siempre que empiezo a contar cosas, tenía que contar muchos sitios en los que estuve. Acabo de terminar el primero. ¿eh? ¿Cuál, ¿El primer sitio cuál fue? El primero fue Collanza. ¿Y, y de Collanza dónde pasaste? Eh, estaba comentando lo que de Collanza fui para fui pa el Bierzo. Eh, en concreto, de, bueno, pero tengo que hacer un, un inciso para saludar a, a, a una princesa equivocada. Antes había dos. Había dos princesas equivocadas sí, Una ponía pero princesa ahora... con dos peces Y otro jugaría el que solo con una Ah, pues esta ya princesa con dos peces Princesa equivocada que todavía no han dicho nada Pero bueno, ye, ye, encantado sí. de, eh, de que te ha, de que te hay Esperemos que no se haya equivocado Y que, eh, que he pensado que es remisora y siga escuchando ah, Hostia, eso ¿verdad? Claro, también, también hay cerdo Bueno, va, va, ya veremos A ver lo que, lo que pasa Pues que estaba yo contando que fui de. Estaba contando la experiencia de Bonferrada, que hay un sitio. No sé, ¿tuviste viste alguna vez en Bonferrada? Sí, sí, hay un, hay un museo a una de las personas más despreciables de este país. así ¿Ah, Luis del Olmo? Ah, bueno, sí, es verdad que ya de, sí, sí. Ya de Bonferrada. Sí, hay un castillo que yo cuando fui estaba en restauración. Habrá, estará cambiadísimo de la última vez que estuve. Dani, el Dani mucho bombo al tema del castillo de, de los templarios. Eh, que, bueno, por lo que yo sé, no tiene ni una sola pieza templaria. Eh, y es sencillamente que en esas coordenadas espaciales eh, en unas determinadas coordenadas espacio-temporales hubo un castillo eh, levantado pela orde, y ocupado por la orden de caballeros de la orden del Temple pero bueno pues ese castillo arrasóse y, y en enriba del sitio del mismo sitio donde tuviera ese castillo pues eh, levantóse el que es este agora que ya os digo de De templario, no tiene nada, pero bueno, sí, con pues, mucho podrá tener que hayan aprovechado algunas piedras porque ha varias ocasiones. Aprovechas algunas para unas zonas concretas para hacer pero otras, no, pero, pero bueno, y, y por supuesto que mucho aprovechamiento turístico. Porque vamos, todo lo, to lo, to lo que esperé allí tiene tien una tau grabada y el restaurante los templarios, eh, carnicería la orden del temple y casa putes. Eh, también. <risa> ah, bueno, pero también eso hay que decir que lo peor seguramente sean los locales que puedan tener algo de Luis del Olmo, entrar ahí en un bar y ver un cuadro de Luis de Olmo. Bueno, o sea, eso no, pero el, el museo de la radio si uh -huh. no lo llega a ver, pero bueno, si está muy muy anunciado. Y bueno, el fecho fue que de, de, de, de esa ciudad donde ni se come, ni se y ni se pone a gente enfermo, porque no fui costumbre de Dios a encontrar un, un, una tienda de alimentación cuatro horas, Eh, costóme también mucho al encontrar una farmacia abierta y no fui quien a encontrar una librería, tuve que acabar comprando un libro en un, en un kiosco eh, bueno pues de esa ciudad seguía a, a Vila Martín de Abadía un, un pueblín que, está, un que eh, ya tuviera ya os digo, tuviera ahí muchos muchos años, pues 20 años más o menos eh, hay que tuviera yo allí y bueno el cambio sigue siendo exactamente igual ¿eh? un, un cambio la verdad muy un sitio muy prestoso un prado prado lleno de de humeros ¿eh? alisos que se dice en, en castellano y de estos sitios prestosos que llegas y, y preguntas ¿onda campo y dicen donde quieras busca un sitio que te guste y plantes ahí la, la tienda, Va, tienda además mira este era todo lo contrario de, del de coñaza el de y era un cambio de familias, de niños jugando, de, de, de, guajes que, eh, que, de guajes y mozos que viven de, de folicia para pa, palencia y tal, y en este sitio no, en este sitio en absoluto, todo lo contrario, un sitio muy tranquilo, muy, muy plácido, también muy muy plácido. Aquí el problema que tuve, tuve en la noche nomás, porque la temperatura bajó esa noche y a, a los dos grados centígrados, con lo que pasé un poquillín de frío, un poquillín de frío, no fui el único, no fui el único, porque a, a la mañana siguiente, estaba todo Dios desmontando para marchar, la probé muy ayer del camping, venga a decir, no, pero hombre, que esto fue temporal, que o sea fue, fue, fue una cosa muy rara, habitualmente no fue tanto frío, pero no me parece a mí, que no sé si nadie lo, lo creyó, bueno, había algunos estancheros, que en autocaravanes, claro, como dentro de los autocaravanes, supongo que estará, estar aclimatizado, pues, o por lo menos aislado, pues ellos sí, sí quedaron allí, pero la más de la gente marchamos. Y es curioso porque en aquel sitio, eh, entablé conversación, bueno, la conmigo, porque ya os pues digo yo soy muy, muy tímido, yo nunca falo así de, con nadie. Y eh, vinieron a hablar conmigo un par de moteros eh, que venían de Castellón, eh, venían haciendo la, la vuelta a España. Eh, Venían por toda la costa mediterránea, Pirineos, tal y venían en ese momento de, de Galicia y Nato, ahí charrando un pedazo con ellos la, la prueba de princesa equivocada está desesperada, te venga a enchufarse, entrar salir, entrar salir y se ve que no lleguen que a, a escribir en el chat no pasa nada, no te preocupes eh, sabemos que te ahí eh, y vamos a hacerlo lo peor posible para pa que te preste el programa y para que seas una princesa acertada ¿eh? y, y, y tengas acertado pues metete al puente sí, a la ya cuca. solo tenemos al invitado 414 que debe ser el número de placa de la gente de, de sí puede ser puede ser guapamente perfectamente pues ya por te contame también un poco de conversación nada cuatro cosines con con ellos y tal preguntaron un poco por la comarca que había por ahí para ver, y yo como si supiera digo, no, pero yo la primera vez que tuve aquí, pues la última vez que tuve aquí fue ahí 20 años, pero bueno en las redes si os va vale, pues si podéis tirar a la franca, hay un sitio guapo si podéis tirar a ver las médulas, y también muy muy prestoso sí, conocer las médulas las médulas para subir en moto está muy bien sí además, bueno, veáis si incluso desde ahí, con un veis sí, que allí para el fondo que que se ve como de, de tierra colorado y tal, pues aquellos son la, las médulas que son unos restos de, de minería de los romanos y tal, bueno, y ahí como si como si supiera, allí Después pues eso, nada. Bueno, conocí a una chavala muy rara, muy rara, muy rara. Eh, ya eh, el, el, día, el día anterior eh, ...fichárame en una moza así. estaba ahí charrando con un, con un paisano que viniera, que no estaba ahí acampado, pero bueno, que viniera a visitar y tal. Y, bueno, no sé, bueno, raro, o sea, coño, cada uno oye como me da la gana. Pero bueno, que la mañana siguiente, cuatro que por la mañana, eso, pues en la, en el chicle del camping, estábamos todos desayunando, ya por antes que, eh, que tiré la casa por la ventana y de eso viene todos los días de, de cafetería. un par de croissants con un café, hostia, hostia puta madre se si y nada, estábamos allí hablando del frío, eh, también los, los castelloneses, estos los moteros digo, hostia, pues como que esta noche hizo frío, ¿no? no sé, con la manos, no sé qué y estábamos aquí allí, también, y ahí también decía, bueno, yo, lo que pasa que, claro, yo traje ropa de abrigo porque yo llegué a vivir en Teruel y entonces es, eh, como que sé que es las noches tal, bueno, bueno, una conversación normal corriente Y no sé por qué en algún momento dije yo, nada, nada, yo marcho, yo tiro para, tiro para Asturias, que, eh, que, allí, que allí por lo menos no fue tanto frío de noche y tal, y, y dijeron bueno, va ah, pero tú que llegues allí, y digo, sí, sí, yo soy, yo soy dubiado, pero bueno, hoy mira la princesa equivocada consiguió escribir, y dice, hola guapos, el chat no me deja escribir, ha de ser la falta de uso. <risa> Eh, creí que ya no se metía anedonia, si me sí volvió bolito. De vacaciones, princesa, joder. Sí. Ah, ¿Cómo que el entonces te deja escribir si escribiste? Ah, en coherencia. Bueno, pues en 48 yo, ya no es normal que la gente eh, siente este programa sería en coherente también. ¿eh? Pero bueno, eso es lo que decía. Bueno, salió el tema de que digo, ah, yo vivo, no veo, lo que pueden, Pero no, no, voy a tirar para Para el barca, para chuarca, que gustame mucho y tal, que el cambio. y entonces les dije a ah que es asturiano yo vivo en Cangas de Unís. Yo, ah bueno pues pues bien no dice bueno yo soy madrileña pero ahora vivo en Cangas y no sé qué ah, bueno pues guay y el caso y que nada cuando estaba yo ya guardado ya tenía todo guardado en el, en el quemador y estaba cerrando el maletero para marchar bien me bien me corriendo oye oye oye toma mira estoy sí. el, el, el mi teléfono y tal porque Y es que estoy fartuca de. de a mí me gusta el monte y tal, que tú por lo que comentabas sabes algo de monte, estoy fartuca de salir siempre sola. Si de algún día tienes percangas de o tus amigos que dijiste que sales con la gente y tal, ya va y ve. Digo, bueno, pues vale. ¿Dónde se de... A ver, para una persona tímida como yo, y esto es raro porque yo nunca lo faltaría. Pero no se cerrar una persona que conoces de 10 minutos de ahí, en estos señes. No sé, digo yo, igual no, igual soy yo porque soy paranoico y, y extremadamente tímido. Pero bueno, no, porque el caso es que yo tengo lo guardado, ¿ves? De algún día éramos es que, papicos. Es que empiezas oye? a volver relativista cultural. A ver, a ver, qué racionamiento y así. Empiezas a... a tolerar demasiado unos comportamientos que probablemente son de, de, de, de otro de otra cultura y los aceptas de una de una manera que yo creo y sí, esto te, te, te ve un poco ahí está siendo un poco posmoderno, siendo te estás abriendo, es, ese hombre del Laramo está empezando a mostrar fisuras. Hala, un teléfono, madre de Dios. <ríe> bueno, hombre, pues no sé yo, a posmoderno Igual bueno, sí, tiro para posmoderno, porque hay unos años me llamó posmoderno, consideraría algún insulto, y ahora ya, ya tampoco pasa nada, ¿viste? Eso yo es posmoderno, sí tampoco pasa nada. Pero bueno, bueno eso que me, me, llamó la, me llamó la atención. Y bueno, nada, pues, dije yo, y bueno, ahora que fuego, porque claro, volver para Valencia o Zapacollanza... Sea, Digo, hostia, pues ya no tengo ganas de volver... ...que ya, ya tuve bastante tiempo allí... ...voy a tirar, lo que vos decía... ...voy a tirar pasturis... ¿eh? ...corría el riesgo de que ¿eh? os y, ...y ya vos digo que en los vallos... ...no me... ...no me faz ningún mal... ...no me ocasiona ningún problema... ...eh... Bueno, cuando estás acampado... ...la verdad que sí que llevo un poquñín... ¿eh? ...jode un poco... ...pero bueno, oye... Bueno, voy a tirar para allá... ...pero decía... ...vaya, pero como lo fuego... ...por dónde voy... ...para que sea un poco guapo y tal... ...digo, bueno, lo primero voy, voy a conocer Carracedero, nunca tuviera yo un carracedero. Carracedero son cuatro casas, pero tres es cuatro casas, tres son restos de un monasterio, de monasterios y iglesias románicas y tal. Y bueno, pues no ñé que yo sea muy muy experto y aprecie mucho la, la arquitectura, pero sí, más que a lo mejor que a la media de las personas. Y bueno, pues, pues tome ver aquello. Después fui a cacabelos, también tuvieran cacabelos, hay 20 años, y yo acordábame de cacabelos. Oye, mira, es lo que lleva la, la memoria... No puedo crecer tanto... Yo acordaba en vez de Cacabelos... Como si fuera un polvo pequeño y tranquilo... Y yo me... Pequeño... La verdad, que por lo menos tan como he visto a No puede decirse que es ella... Llegué a un sitio bastante grande... Tranquilo... Vamos, ni, ni, ni, ni, ni. <ríe> no tiene absolutamente nada de tranquilo... Había peña... Pero bueno, ve a peña para parar un tren... Otro sitio por cierto donde la gente no come tampoco, ¿eh? Yo cuido que que debe ser una cosa general al al Bierzo, los bercianos, el fecho de no sé, de alimentarse a través de energía solar o o de alguna cosa así porque porque ya os digo que que también vengo a buscar una tienda para comprar algo para llevar comida y no no fiquem. Muy guapo, eh, que cabellos, pero una cantidad de gente tremenda. Ahí, por cierto, y no dice una cosa, ¿eh? Que, que a los nacionalistas asturianos a lo mayor Dios jode ¿eh? Eh, una cosa que, que me gustó mucho de, del pueblín este de Vila Martín de, de Abadía eh, y que mmm, pese a que bueno está bastante, yo sé de aquí relativamente no sé, 150 kilómetros, igual de la costa asturiana, eh, pese a que el clima y diferente, llamóme la atención una cosa que, que, que lo dice, que puede levantar ahí eh, ampolles. ¿eh? Pero bueno, pues llamóme la atención que yo estaba eh, paseando a través de las de cuatro casas que llegué en Villamartín Martín y tiene exactamente igual. que cuando estoy paseando por mi pueblo eh, por la costa del, del occidente asturiano, el mismo tipo de arquitectura, exactamente igual o sea, las casas vielles, quedan muy pocas casas viejas eh, en general eh, bueno, en el Bierzo a ver que si sí, en los sitios del Bierzo por los que yo pasé eh, pero en esto que hay una aldea hay una aldea muy pequeñena eh, sí que hay casines de, de arquitectura tradicional y exactamente exactamente igual que que la de que la arquitectura tradicional de, de la costa noroccidental asturiana eh, por supuesto tellados de yusea o de donde ¿no? de tella eh, tellados a, o sea yushados, porque no no tellados yuseados a a lo, a lo que yo digo eh, dos aguas y dos cuartos que no sé cómo se dirá de verdad, eh, la, la gente que de verdad sepa arquitectura, pero bueno, pues me refiero a, a eso, a cubiertas de dos aguas pero que tienen como dos, como otros dos, no sé, otros dos cubiertines, otros dos aguas a, a los lléos, bueno, el que lo conoce sabrá de qué estoy hablando y el que no, no. Sentí hablar a paisaninos, ¿eh? había una parexina, yo qué sé, yo yo ellos ochenta y muchos, noventa, sentía los falar y falaban igual que igual que, que el abuelo, igual que eh, igual que la gente de allí, de estaba, prestándome, estaba prestándome por la vida. Eh, y era lo mismo, ...y era un, un sitio muy igual. Yo que le llevaba por allí había visto hortensias, eh, eh, la hortensia que lleva la, la flor y el cuido que por tono más allá de, de la costa noroccidental asturiana, allí también la había. Allí también la había. no sé a ver dio cuido que que podíamos decir que que comarques con marques luego hubo otra cosa que se halla en que me recordaba tanto al mi pueblo recordaba más a la película Airbag no sé si veríais Isar Airbag pero bueno Vilma Martín daba día era un polvín que sin exagerar uno dos tres cuatro cinco debía ser como como 8, 10, 12 casines, como mucho, y dos puticlubes, uno a cada lado de la, de la carretera, oye, joder, de la, la general, digamos que, que Vila martín estaba como al, al sur de la, de la carretera general, como 100, 200 metros al sur de la carretera, y eso es donde la carretera, oye, a cada lado, uno para la ida, otro para la vuelta, dos puticlubes, No era el mismo puticlú que tuviera uno de ida, uno por la ida y otro por la vuelta. No, eran dos diferentes. Yo, oye, sentíme como, como en Erbach, ¿eh? hasta, cierto, hasta cierto punto, que se, también salía lo de la aldeína con el puticlú y tal. Curioso, curioso. ¿eh? No me debo entrar, ¿eh? yo pues digo, no los conocí por dentro, pero pero bueno, aparentaba más o menos el, el cutre de, de... Si viste esa película que en un momento salía en una aldea en uno muy cutre... ...teniendo la pinta de, de, cosas, de cosas así... Na. ...pero bueno, vuelvo entonces... ...después de, de este inciso... ...vuelvo a, la, a lo de... ...a lo de cuando ya... ...después de, de Tarán en Cacabelos... ...que ya os digo que quedé asustado... ...de la cantidad de gente que había... ...también es verdad que pasaba por allí... ...el también de Santiago, notas... Eh? ...notas la de Dios... Eh, notas la de Dios, notas lo mercantilizado que te ha de, pues, voy después hoy falamos también de otro sitio en el que tuve, de Carrión de los Condes, eh, donde lo noté también todavía más, bueno, todavía más. ¿eh? en con tema turístico, tiene uh -huh. una cosa también que es lo de la famosa cerámica esa, ¿no? También, también, Entonces ¿cierto? yo creo que también tiene mucha fama por eso, Puede ser, puede ser, eh, pero yo te digo eso, que. Se venden, solamente mucha cerámica mierda relacionada o con el Camino Santiago, pero yo creo que casi todo aquello debió cerrar, porque es algo así, bueno, una cerámica de calidad, tipo lo de aquí de Loza de San Claudio o de otro tipo es otro tipo de cerámica, ¿no? Pero bueno, que es una, era como una una marca, podemos decir reconocida, de ¿no? Una No, no, no me diría los turistas ¿sí? ¿sí? No, no, pero, no, pero, sí que, pero sí que seguramente, yo creo que eso habrá desaparecido, que en su momento tiene importancia el pueblo por eso, pero yo creo que solamente ahora ...hará mierda relacionado con el Camino de Santiago... ...que eso sí que te lo cuelan... A, a, pues, al, ...al incauto, ¿no? Seguramente, seguro, seguramente... ...seguramente... Y, ...y bueno, yo te contaba... ...de allí digo yo, venga, bueno, pues voy a ir para... ...para Chorca, pa, pa Chorca... ...un sitio que, que gusta mucho... ...que es el Morrayero eh, ...que sí, sí, el... <risa> coincide conmigo... ...y dije yo... Eh, coño... ...pues lo mejor, como más fácil... ...lo más normal... Y dir, en línea recta, ¿eh? claro, tú preguntas a cualquiera y diráte, no, lo mejor, ye coger la autopista y dir que hasta Astorga, luego de Astorga vuelves a coger la DPH, eh, pases pelguerna y tal, en eh, línea recta. Y entonces agarré una una carreterina nacional y subí hasta, hasta Bichablín, ¿eh? Fue el primer sitio en el que paré. O, eh, ese día empezó a prestarme mucho. Empezó a prestarme mucho porque, joder, de ir por carreterines pequeñas viendo cosas. a ver, no podía ver mucho porque tenía que estar mirando por delante Dentro lo, lo, lo poco y lo mal que conduzco y para arriba eh, me dedico a mirar el paisaje, pues lo más fácil es que me dé un trastazo ¿eh? o, o me dé de morros contra de alguien. Y sí, luego tienes también lo bueno de que aunque luego pues, sí que hubiera que para algunos aspectos jode mucho el paisaje pero también siempre me encanta meterte por una zona minera. ¿eh? Ah, bueno, sí, ves sí. No, por no, ahí no, por que esa, esa zona es muy interesante. Hostia, claro que sí. O oh, subí por eh, bueno. Palacios del Sil, Toreno, todo sí sí claro que vi los los restos de la de los restos de las minería, sí sí eso fue fue muy prestoso fue muy prestoso Ve sitios incluso casi podríamos decir devastados yo con cuidado que no nos lleve la palabra porque pases incluso por zonas donde hay, donde te ha abandonado pero... además, además encima que esa zona dentro de por ejemplo nosotros aquí lo que estoy lo que más significa gente es la minería pues en la cuenca del caudal nalón y tal todo lo que era estas empresas tipo unosa pero es que encima Esa zona Viablino es Coto de Victorino Alonso. Sí, es decir, sí, sí, es, decir sí. es, como la, es como ir al salvaje oeste, pero en la minería. Es un lugar, es una zona, son zonas eh, que realmente imperan hasta las leyes muy particulares de comportamiento entre los habitantes. Sí, no te yo que no. no te Porque te hay, que no. hay miedo, no sé si... Hombre, no me dio tiempo a comprobarlo tanto, ¿eh? No, y Porque... para, a, a contar un caso que sé, por ejemplo, en Canas de Narcea de... cuando había un tema de una huelga mía no la última esta sino una hace tiempo que era más contra no tanto para el tema de ayuda sino para contra el propio patrón... por una cosa de convenio contra el propio. y hubo una profesora fue muy comentado una profesora de, de instituto allí en en cangas que debió hacer como un poco eh, estar, ponerse en clase pues, eh, en favor, <risa> favor de los mineros, hacer ¿no? en favor de tal, y debió hacer un comentario relativo pues, a, a la mafia que podía ser el, el personaje. Probablemente no, no hizo <risa> ni el término mafioso, y resulta que al día siguiente de las que salió de, cla de dar clases, que subió para un pueblo en el cual dormía, creo que era por la carretera de la Cepo, para arriba, ¿sí? resulta que va con el coche y de repente un tronco plantado en la carretera Para el coche y le salen unos encapuchados Le, le pe, empezaron a zurrar el coche Y le empezaron a decir que como volviera a hablar de Víctor y Alonso Que la próxima vez se lo iban a hacer a ella Bueno, anda, más o menos yo lo mismo que pasa por la cuenca de aquí Con, con Villa, Villa, ¿no? Sí, sí, efectivamente, solo que allí mucho más vasto todavía <risa> Bueno, yo de hecho paré en Villablino en O en Vichablino, así que, así que paré Por cierto, la gente de Bichablino ya no es chaciana. Los chacianegos ya no son como los del Vierzo, los chacianegos comen. O sea, allí no tuve el más mínimo problema para encontrar un supermercado y comprar comida. Sí, es como ir a Cangas al final. Uh, uh, sí, supongo. Bueno, a ver, yo ya sabes que tengo cierta animadversión a Cangas, la... pero bueno, que seguramente viene del hecho de que de que me maltrataron mucho en el trabajo que, que tuve allí eh, seguro que no llepa tanto como como yo digo de hecho también tengo que contarlo de la que viene pasa pase por Cangas y hasta pensé digo cago la más busqué para parcar y todo para dar un paseo por Cangas no por para parcar entonces de seguir pero bueno oye que coste que incluso eh, hasta eso se me va se me va quitando ¿Y ¿dónde está hasta el barca desde Navelgas si y por ahí pues mira eh, de de Bichablino Eh, subía, mmm, decidí, bueno, allí paré, por cierto, tengo una anécdota muy guapa que llegué, bueno, entré a un bar y pedí un, un café con, con leche y hielo y tal pedí una barra y según me lo pusieron, me eh, dijo, ¿cuánto llegué? y eh, me la rapaza eh, uno diez digo, bueno, voy tómalo fuera que también no para mí, fuera de la terraza, me refería que también no para mí, dije, sí, sí, donde quieras digo no, qué verás, digo te porque pues, en Ponferrada pues, precisamente pasóme que entró en una cafetería, pedí un, lo mismo, más un café con hielo y tal, y paguélo, y cuando salí para la terraza a tomarlo, hicimos al camarero, ah no, pero que, si en terraza y es más caro, y digo, ah bueno, vale, tuve que dar y decente pues más, una cosa así, entonces digo te lo pues, por si acaso, y digo no, mí, no, tomalo donde quieres, total. No, Entonces, eh, eso, si hubiera pasado en Asturias, lo hubiera sido. Es que en Ponferrada son faltosos. Si bueno, bueno, calla, decir. calla. Déjame, déjame terminar, porque precisamente había ya un mío, un paisano, paisano de 70 años por lo menos, que directamente miró para mí y dijo, pues, eso. Es que en Ponferrada son son todos unos gilipollas y no sé qué. Y bueno, me pues, dice sí, sí, que yo viví muchos años en Ponferrada y son unos cabrones y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, pues. pues. Y que, a ver, dicen los nacionalistas que chacían allí Asturias, ¿no? Al fin y al cabo, oye, Bichablino, y que ya la capital sí, de Chaciana, yo. pues tendrá costumbres para decir sí, a los sí. asturianes. ¿no? <risa> Son igual de faltosos que, que nosotros, <risa> oye, igual de baballos, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Pues mira, de ahí lo que hice fue eh, agarrar la carretera de, del puerto Cheitariegos, que a Cheitariegos hubieran de cangas en bicicleta. Conocía la, la vertiente canguesa, pero no la vertiente chacianega. dije yo, bueno, pensé en tirar para de gaña. ¿eh? Pensé en tirar para de gaña. Pero ya no línea recta. Eh, no, no tenía recta. perdía la línea recta. Y luego también otra cosa que digo yo, a ver, no me acuerdo qué hora era, pero ponte que fuera a mediodía. Bueno, sí, fue después de comer. Eh, digo yo, igual con los carreteres que supuestamente son por de gaña y luego que tengo que, que venir por... por pozo las mujeres muertas y tal no sé si me da tiempo llegar antes que se pega de noche entonces si sí, yo bueno pues tiro por por chitariegos por cierto prestóme por la vida la, la vertiente la vertiente sobre la vertiente de hacer eh mucho mucho de fecho tengo metido una cabeza que tengo que, que ir hasta allá a llevar la bici A mi Chablino, porque tengo que subir ese pedazo En bici. Y una cosa que tenemos los que somos aficionados a la bici, que conocemos un, un puerto guapo, y, y lo primero que pensamos es que, que tenemos que subir los bici. Claro, no pensamos que ya tenemos una edad, unas limitaciones, y que ya seguramente a la primera rapa ya echen stripes, pero bueno, oye, yo, pues, ¿eh? en fin, no sé. Y bueno, al caso que subí chetaregos, bacheló, prestéme por la vida, ni un solo coche. No me crucé con absolutamente salud de de, de, de, en, en todo el puerto. Y entonces, claro, pues tomé por la vida porque pude bajarlo al a mi ritmo, que era, yo qué sé, a 50 por hora, a 40, ¿sí? Yo estoy feliz mirando para pa el paisaje. Y aparcar en Cangas, yo pues digo, no fui quien, no contar el aparcamiento, entonces les dije yo, bueno, pues nada, bien, pues marcharé. Subí a Tineo, pero no, no vine por. Mira, no se me ha ocurrido. Es que, que ya es de guapo, la manera, de... verdad, de entrar en lugar. Sí, vez, vez, de... La comarca no. va a caer, efectivamente. No me no pescancié, pero ahora que lo dices, joder, pues sí, pues, hubieras tenido pues que ser la manera. Lo tiene, Bueno, es que ya tienes guardado, cuando ves a Litarios con la bici, haces todo eso. <ríe> Para la próxima. Más pues hacerlo, y Puerto guapísimo, no sé si conoces eso por esa parte. Bueno. Piedra Techa que está bien porque llegas al monasterio de Bárcena del Monasterio, que yo no, si no, no, no. es, es guapísimo, está muy en ruinas, es guapísimo, es el monasterio creo, antiguo más antiguo que hay en Asturias. Uh -huh. eh, es, eh, no sé si es cisterciense, creo. Y, eh, y luego después tienes otro que es el alto de Forcallao, que también es precioso tiene unas curvas guapísimas para subir y Mira, bajar pues, pues ninguno de lo, los y, dos y luego ya sería Narabal que es un pequeñín y luego Aristébano o sea, sí pues, Narabal Aristébano sí. si los sí, pero vamos, si los está subí, muy pero es puerto, no. puerto puerto pero además se hacen bien pie, pie, la techa sí que es un poco más jodido Aristébano también por el lado que te digo pero bueno realmente es corto entre cuatro kilómetros porque los largos ah, por barca Aristébano subirlo donde de, de Churco una vez que sí, es largo pero muy se hace muy bien una de esas barca. veces que fíjese la Yucur ...de ir a pasar las vacaciones en bicicleta... carga la, la, la tienda campaña... saco dormir, el equipaje... ...todo en el portabulto y venga... ...y luego cuando... estando acampado en Chuarca así que un día tiré... ...tiré, tiré hasta Aristébano... ...y después bajé hasta... ...hasta Navagas... ...y vuelta para pa acá otra vez... ...pero bueno, tomo nota de eso... ...no, esta vez lo que hice... ...claro, no me pescancía de eso... ...que hubiera sido lo, lo propio... y nada, tiré tiré por la espina y, y pasé por pa la espina yo gané trevías, brillebes trevías y canero y demás hasta luego eh, efectivamente, acá. efectivamente eso, eh, en enchuarga nada, bien o sea, como siempre, no. <risa> bueno como siempre no este año los del camping no me reñeron por nada, y una cosa muy rara son una familia entrañable, ¿eh? yo llevo 25 años con este y tiendo todos los años a, a ese camping que yo, mira ahí que conozco campings eh, toda la península ibérica... ...porque debe decir... toda España... ...pero también... ...mando unos cuantos... ...vien de ellos de Portugal... ...y yo sigo diciendo... ...que el mayor camping... ...que conozco... ...sigue siendo... ...el de los cantiles... ¿eh? De, ...de hecho acá... ...pero es así... ¿eh? los que lo lleves, unos no, radios ¿sí no? hace poco leí yo que es por el carácter sobre todo del, del dueño y de, de Humbert y de la mujer Hostia, que, un yotro eh, eh, yotro terrible sí. <risas> es una vez nos salió con, con una escopeta <risa> Madre no, <Dios>. un compañero <risa> pues es una leí que resulta que era eh, en comentarios estos de campings me dio un día para buscar precisamente de este camping al que comentaban y leí una, un comentario que era muy bueno que era que decía que era el único camping en el que todo el mundo respetaba el silencio por la noche, por, por cómo se llevaba el negocio, que de noche que no podías hacer absolutamente ni un ruido porque enseguida te iban a llamar la atención y que la gente todo el mundo respetaba, porque sí, sí, que sí. todo el mundo que iba repetía, conocían ahí lo que había y, y decían que era el combi más tranquilo para ir. Y pues. Oye, yo fuera fuera es que incluso hay caris que ya me suenan, caris que veo por allí, no, no, no falé nunca Repite con ellos sí, sí. y mira que yo llevar llevo odiando mucho tiempo ya tengo 25 años con este Pero nunca estancias es siempre estoy como mucho, pues esta vez que estuve cuatro días, yo creo que debió ser igual a más larga, la vez que más tiempo seguido tuve. Pero sí, sí, me suenan me suena las caras pero ya te digo, tío, es que lo mismo el bueno, el no por demás, la muller, me queda con la mar, también tiene, según también el día que tenga. De, de nombre Cornelia. Cornelia, <risa> <risa> efectivamente, y el fío, oye, también heredó, joder, les, les maneres. Si sí, es verdad que cada Mira, eh, por ejemplo Otros años Lo que lleva la cafetería Que en todos los campis Hasta las 12 de la noche tal, eh, De folies y tal Este normalmente cerraba en a las 11 ¿no? Y este año a las 10 Lo que te dije, los comentarios sí, De sí, que ese sí. noche es el hospital de Malrugio, Sí Totalmente, bueno, totalmente Cosa que por cierto a mí Encantado Porque mira, en ese mismo camping En los cantiles eh, Hay muchos años Ahora ya no lo hacen. Pero hay muchos años cuando les fiestas, tanto del Rosario como de Santemoteo, las fiestas de Chorca, pues bueno, aprovechaban, ¿no? lógicamente, o cualquiera que tiene un negocio turístico, y bueno, todos los guajinos y tal que viven de fiesta, metí en los si hacía falta, como si llegara al campo fútbol. A mí te hecho un año y llegué y tocó me acampar en el campo de fútbol en un montón de guajes para ser más mal que Dios. Porque yo ya pues digo, no sé de salir de polilla Entonces, pero bueno, eso... y ahí habrá como... cuando te tocó aquellos heavies que tenían un póster heavy ah, bueno, en la tienda, ¿no? También fue allí, ¿no? Pero no fue ese año, no, no. Ese año estaba relativamente bien. <risa> bueno, a campear los de unos heavies que se iba a hacer, oye, tiene que haber de todo el mundo. <risa> Pero sí, unos heavies interesantes que tenían <risa> pósters heavies dentro ¿eh? de la tienda campaña de grupos heavies y pelaban patates con, con navalla automática <risa> Pero bueno, oye, estas cosas no, pero ya. Ya hay por lo menos 15 años que. Que un rapaz que conozco, que de aquella llevaba. Estaba en el. El punto de información turística de Chuarca y Edition en los del camping. Que no. Dice, tú no has información sobre el camping, que no queremos que venga nadie, que no sé, ya de los que ya nos conocen, No sé, que debieron tirarse más al tema de eso de. ...cambien tranquilo tal... ...y sí, sí, la verdad que lo oye... ¿eh? ...y en un sitio incluso por el día... ...y es silencioso no tal... ...bueno, este año tocó una familia... ...con los típicos hermanos... ¿eh? ...más o menos en la pubertad... ...que se ve que se llevaban mal... ...el guaje y la guaja... hostia, madre de Dios, pero todo el día... ...porque qué mamá, está hizo no sé qué... ...porque vete a tu papo culo el equipo... ...y es porque tú eres idiota... Porque no sé qué. ...y sí, la verdad que tienen bastante cansinos... ...básicamente... Por una cosa, yo, eso mismo, pasa en, en el de Collanza, pues, es lo más normal del mundo, pero ahí que no se pescanteaba de que toda la demás gente, un poco menos que más sí, <risa> sí, parece una comentada de clausura casi. Sí, sí, además de verdad, ¿eh? además de verdad. Y ya te digo, lo de cerrar la cafetera a las 10, que ya incluso casi un poquillo excesivo, porque bueno, joder, no sé... Yo ya era muy de, de cenar, de cenar a la cafetería del Camping de, de Chorca, yo incluso de otros años. Fue en unas pizzas, que ya ves, sin ser un, un sitio de gastronomía y tal, pues estamos ricas, tío. A mí gustan, me gustan las pizzas que hacen, pero coño, ya era muy temprano, hostia, para pa cenar. En fin, supongo que van más por el horario nórdico y estas cosas, que... Esos son de... Los paisanos son... ¿no? Y, y, sí, alemán... Ah. Ah, no, holandés y alemana. Ah, y ah, bueno, pues encima eso. ahora con la edad pues ya se ser bastante claro, mayor. Se pues puede. ahora también lo de cerrar antes también será por eso. Puede ser, puede ser. Pero ya, ya te digo, este año tremendo porque ninguno de los tres de la familia me riñó por nada. Una cosa extrañísima. Que son cuatro. ¿Cuál de los hijos está en el cambio? Porque yo fui a clase con uno de ellos. Pues, pues me parece que el que fue a clase contigo ese, ese. Pues porque sí. De el nuestro compañero el... el Yocotros baloncestista que, que también que también fue clásico Uy, cayó por bueno pues que caiga que, que sí, eh, sí, eh, sí precisamente y el que el que sigue llevando ah el ratón el que sigue llevando el tema pero sí eh, también heredó eh, también heredó que también también me he hecho de alguna bronca <ríe> de algún año pero bueno nada eso hay eh, eh, la verdad que lo bien en Chorca siempre lo paso bien Eh, inevitables momentos de agobio porque el día de acampada solo pues sí o sí tienes de algún momento de, de algún momento de agobio pero bueno pues lo veo pues lo veo eh, sintiéndome como un como un miserable asalariado en el chigre un chigre que pusieron en la, en la playa de Salinas se lleva ya lleva por lo menos ¿no? igual más de dos años no sé si lleva pero ya el año pasado me tiré yo allí tarde sentado, ¿eh? sentado en, la, en la terracina con un café con hielo un libro boah, delante del mar que aunque ¿qué? tú siendo del franco deberías haber ido más a Via Vélez ya pero por allí no hay campings curiosos el, el único camping que hay en el franco mejor ahora mismo y en, en Castillo y vamos de, de la misma manera que catalogo el de Chuarca como el mayor camping que conozco El de Castello, no lo califico del peor, porque conozco otro en Portugal, en Viana do Castelo. Debe tener que ver lo del castelo, Castello, Castello, deben ser todos los sitios para O parecidos. sea, en Castellón deben dar miedo los cambios. <ríe> Segurísimo, sí. vez, encima, aumentativo, no lo quiero ni imaginar. Pero bueno, nadie por eso no tiré para allí. Sino, sí, bueno, tiré un día fiesta a la Caridad, tudi, a Caridad. A Caridad. No, ¿De? No, caridad No, eso es para provocar ah, vale, los vale. Vallejo, Siempre decíamos que eran de a caridad ¿eh? ah, que, los vale, la vale, A vale. los de la caridad Les decíamos que eran de a caridad. Vale, vale, pues eh, Entonces les acepto Digo tú que después El comentario pro antes Diciendo que les saldé de ese, ese del viejo y en exactamente iguales que, que les del franco ¿eh? Uy, que se me fue Que se me fue el chat, perdona yo un segundín Que vuelva a ponerlo Por si acaso la princesa equivocada quiere decir de alguna De alguna cosa, después pues no, la, no, la no la puedo leer no la llevo. Bueno, pues nada, que allí pasélo muy bien. Un día <coughs> fui a, a las Foces de Lesba, perdón, mucho a las Foces de Lesba, pues bueno, y un, un recorrido por la montaña que va a la vera de un río, un río El limpio, cosa rara en Asturias, un río El limpio. Nada, me prestóme, prestóme mucho. Eso sí, valióme pa, pa' pescancearme, de que en las oficinas de turismo, después volvió a pasarme lo mismo, la de Vinúes, en Soria. No tiene ni puta idea. No tiene ni puta idea. ¿sabes? La información que te dan, porque yo, a ver, como no pensaba ir allí, no llevé ni mapas, ni miré nada de Casen antes de ir. Y estando allí, dije, hostia, pues espera, porque... voy a la oficina turismo y seguro que tienen de algún plano de, de la ruta de los foces y tal, y efectivamente dieron, pero lo produjeron la mitad las cosas mal, después yo, a ver tengo la fortuna y como soy aficionado al senderismo y tal, y antes de ello pues bueno, fui arreglándome yo pero después al acabar eh, también conversación con un, un, un paisano de, de Bustiechu que donde, donde terminaba y claro, él, él ¿qué tal tendría? no sé Yo no soy malo para echarles edades, pero noventa y pico no, no los quitaba nadie. Casi no tenía oído el probe Pero por embargo, pues explicó todo perfectamente, por donde se diva unos sitios, por donde se diva otros. Para después decirme, bueno, yo habrá al menos veinte años que no me muevo de aquí, pero pero venía a ser así. Y sí, sí, tenemos la información mucho mayor que mucho mejor que, que cualquier seguramente diplomado en, en turismo que hubiera que hubiera en la oficina y después también donde estuve en San Pedro de, de Paredes que también falé con otro paisano en el Chigre mientras entró en Chigre a tomar un, un café <coughs> antes de volver para Chorca y ahí había un paisano tomando una sidra y estuvimos hablando y tal y, ay, pero todos, a mí me prestaban mucho a hablar con los paisanos ya lo sabéis, quedado no. <coughs> ay Dios Eh, que, toso. que bueno claro oye, que llevo una hora y 40 minutos aquí hablando <ríe> sin descansar pero bueno, ves, al final no me va a dar tiempo contar el resto del, del viaje que fui a, a, a ambas sitios porque pues mm. una pena además cuando estás para parte de Olovenza me, me decía luego contar una anécdota de, de una zona cercana ahí al Bierzo de la Maragatería pero bueno luego si no te la... vale, vale, <ríe> de acuerdo porque bueno de, de Chorca vine para pa y ¿eh? eh, no había oficio así una parada técnica para pa aprovechar bueno pa, no fue para eso pero digamos que aprovechando que venía pues pude hacerlo <coughs> unos cuantos collazos de la radio pues eh, quedar en, en el prado del del presidente de la cuca pa, pa comer una una paella a la parrilla Eh, cosa que seguramente aquí al compañero borrayero te trae recuerdos de, de otra sí, otra sí. palla, la Barbacoa, que sí. hay sí. muchos años. Ah, un, sí, además el mejor paya de Asturias, seguramente, de señor sí, Pekín. la primera paella que fui de Vaya Buena, que tal, me cago en la mar, oh, como disfrutamos. Nah, pues aproveché para eso y después marché eh, y marché para pa la Rioja, ¿eh? del tirón fui para la Rioja. del tirón, dice yo venga y conducí de seguido, más luego me pescancé digo tío una puta vida conduciendo tanto solo seguíes, Paré el medio, un segundín, bueno un segundín, un rato pa para para comprar comida tal en en Carrión de los Condes, provincia de de Palencia, más que nada porque ya otra vez pasada por Carrión de los Condes y vi que tenía un camping que bueno pues que podía ser a falla eso Tenía pinta más de cambio de familias, como el de Collanza, ¿eh? de, de mucho de mucho feliz y tal. Pero bueno, oye, eh, estaba mismo en el polvo. El sitio ya muy guapo, ¿eh? Eso sí, petao te siente. Eh, lo mismo que me pasara ya en Collanza, en Gacabelos y tal, que estaba todo petao. Eh, Chuarca, bueno, sí, también estaba petao, coño. No tanto, pero también. Y en este pasamos una cosa muy graciosa. Resulta que Carrión... daros condes, está en medio del, del camino de Santiago del camino francés del más del más popular el más masificado y yo ya sabía de, de los míos tiempos de, de Pelegrín cuando yo hice el camino primitivo que no estaba tan masificado pero ya empezaba y ahora creo oído que, que ya da tanto como el francés que los comerciantes aprovechense de los pelegrinos ¿no? y una de las cosas que por ejemplo yo siempre recuerdo a a la Salteadora del Camino, Emilia creo que se llamaba, la Salteadora del Camino, era como ya era conocida, una, una comerciante, de un, tenía un chigra de estos, eh, un poco de todo, eh, un tienda en la localidad de... Ay, era en antes de Burres, en Tineo, no me acuerdo qué sitio, pero bueno, que caracterizábase por cobrar más a extranjeros que, que españoles... si pedíes dos lonches de lo que fuera, daba del grosor de dos dedos, por lo menos, para oye, pa hacerme un más gasto. Oye, pues que en cardión, no me entré a una carnicería a comprar pa un bocadillo, di, dame dos lonches de queso y efectivamente dos lonches del grosor de de un dedo pulgar, por lo menos. Bueno, oye. En fin, pásame por turista, no me por cierto, hablando de turistas, quedóme claro que los turistas somos la, la peor peste del mundo. Eh, incluso, bueno, ya me quedó claro en Collanza, donde los turistas son básicamente asturianos, o somos básicamente asturianos, pero no por ello menos peste que los de cualquier otro sitio. De hecho, eh, bueno, eso ya me lo comentaron cuando viví allí, hay muchos años, todos los chistes y chorras que hacemos nosotros de los madrileños, cualquier chorrada que fue un turista nosotros te decimos un madrileño que he a tal cosa allí falen de los asturianos, de los baballos asturianos, cosa que no me extraña, porque por ejemplo vi una cosa que dije yo madre de Dios, esto no me lo puedo creer. Voy, voy, voy a comentarlo en alta a ver Morrayero, ...tú qué opinas, porque parece normal que, que en una heladería, estos es ambulantes, es un carrito de, de los helados, una furgoneta heladería, te hagan que tener un cartel enorme. de que diga no se pueden probar los helados antes de comprarlos <risa> es, no, la verdad que es, es tremendo sí, sí, sí. y es la típica cosa que tú que todo, ¿qué dirías joder estos putos madrileños pero en Cullaza no es madrileño son tosturianos o sea no yo creo que, yo creo que en ese caso igual es por los de, por los del Bierzo por <risa> no, los del Vierzo, sí, sí, seguro. Cajo la mar no bueno lleno normal mar a ver porque sí asturiano madrileño tal pero pero claro cuando te fas turista de igual donde sellas, ya no enyes ni esto ni lo otro y es turista y entonces supongo que vas en plan faltoso <risa> <y> donde seas <risa> y yo qué quieres que te diga pero pero si cartel llegó mal alma no se puede comprarlos no se puede probar los helados pero bueno pero en fin nada Vamos a juntar eso al, al, al fecho del aprovechamiento turístico del carnicero de, de Carrión de los Condes y vemos que el turismo, pese a que, bueno, todo estos rollos si mientras estaba perdido, de hecho en vez en cuando veía noticias de esto de, de los ataques al turismo, de la turismofobia que por lo visto está enfaciendo que sin Cataluña, que sin no sé qué, no me pescancía de, de gran cosa, pero pero bueno, me tampoco y eso, joder, probes turistas, ¿no? Podían, ...podían pegarme a mí también... ...porque al fin y al cabo yo estaba de turista... ...y va joder... ...no sé... ...no hacemos la nadie... <risa> ...pero bueno... ...nada, después tiré para La Rioja... ...La Rioja fue diferente... ...porque bueno, allí tuve... ...tuve tres días... ...pero allí distinto... ...porque llegué en La Rioja... ...oye pues viven unos amigos... ...y tienen su casa y tal... claro yo no estaba de camping... o bueno, conocí Aro... ...conocí bien ...que Viana está en Navarra... ...pero allí pasa yo es una cosa... que llegue Navarra, Álava, La Rioja, ta, o sea, Logroño, lo que llegue la ciudad, está pegada a, a los dos límites ya, o sea que de Logroño a Viana había seis kilómetros, de Logroño a La Guardia me parece que son cuatro, La Guardia hay un, el primer pueblo de, de Álava, que llegue muy guapo, por cierto, Eh, sí, ya... Logroño además está lleno de vascos viviendo, viviendo además. Y Hostia, en yo, Logroño... yo cuando estuve allí tenía alumnos vascos a Punta Pala. Eh, sí, mira, curiosamente yo estuve con una, la mi amiga, la que vive allí, y es profesora de, de secundaria, está andar rolando por instituto. Este año te para Calahorra, que me, que me dijo. Anda, sí, para Calahorra, para Calahorra, que enseñóme todo el instituto. Mira, este año va a maquilla no sé qué. y en, Pues en Logroño no sé Porque ya Logroño la verdad que no lo pisé Otra vez que tuve en la... Sí, yo tuve digo, en la, Lagoja, la escuela, no sé, pero sí que di clase en Logroño Ahí en la escuela de arte y sí, Pues que... pues mira, yo tuve el primer día Según llegué La moza esta tenía una reunión de una historia En, en Aro Y entonces yo me tú tira paro para Aro una vuelta por allí Y yo cuando termine ya te llamaré Hostia, la cantidad de vascos En Aro, madre de Dios Tremenda. Yo vale. creo que había más vasos viajar. Como en Miranda de Ebro, también en Burgos, también está también, lleno, de, eh. lleno, de, lleno de vascos. Yo estuve, es más, los bares casi todos tenían los carteles vascos, o sea, sí, eh, ¿eh? Todos, todos vendían el vino, era todo vasco prácticamente. Eso, sí, sí. Que bueno, en Aro por cierto, tuve una anécdota muy buena. <coughs> Eso pues, se contaba dando una vuelta por ahí y tal, entré a una cafetería a, a tomar algo. Tomar un, un café con leche y hielo, que él el mi combinado veraniego, <ríe> tomólo en tres partes. Y nada, bueno, pues entré a pedirlo y tal, y sentéme allí en una, una mesa y puseme puse ayer un periódico de Perellín. Y cuadro que venía una noticia, venía ahí, ah, sí, ya sé de quién era la foto, del, de un dirigente iraní con su turbante y su tal, estaba yo leyendo eso y tal, y vino un borracho, pues ya no sé, 50, 60 años. típico borracho de cafetería y tal. ¡Oh! que es musul, Bueno, que es no, lógicamente, porque ella era, digo yo que es riojano, pero bueno, hablaba castellano, perfecto castellano. ¿Qué? ¿Eres musulmán? Digo, no, no, yo en absoluto soy musulmán. No, no. ¡Ah! ¿Pero de aquí no eres, no? No, no, no, yo soy de Asturias. ¡Anda, de Asturias! ¡Como los berrones! ¿Sabes eso? ¿En eh? ¿No un tú! Digo, madre, digo, bueno sí, sí, claro que lo sé. Ah, cayó tengo unos amigos de, de Jejón y no sé qué. Dice, y los asturianos, además estos borrachos, ¿no? Digo, pero no me habéis tomando un café. Quedó el hombre todo cortado. No, bueno, y yo no quería decir nada. Digo, bueno, hombre, tranquilo. Estoy tomando un café ahora, en otro momento puedo, puedo, puedo tomar otra cosa. Entonces ya relajó, y tal, y bueno, eh. digo, voy llamando vos venir a. a la Rioja, que el primer Riojano con el que fales te, te canta una canción de, de los berrones. Pero bueno, bien, ¿no? ya lo que ya lo que hay. Y nada, pues eh, conocí sobre todo tu por la, por la parte de la Rioja Baja. Porque la otra vez que tuviera en muchos años, llevéme a conocer la Rioja Alta. La diferencia es que lo que llaman la Rioja Alta y una parte de la de la provincia que montañosa, muy húmeda, muy verde. Y, y, y claro y de joder esto al fin y al cabo yo lo que lo que hay en asturias yo quiero ver otra cosa que me llevéis a otros sitios distintos yo sabía que hay una parte de la rioja que prácticamente es desértica digo yo quiero que me llevéis al desierto quiero algo diferente y entonces bueno pues esta vez si sí me llevaron a conocer sitios de la de la rioja baja tuve en un sitio que se llama enciso que el puro desierto casi y a mi joder, pues pues pues a adiós No me apresto tanto que tienen puesto ahí unas estatuas gigantes de dinosaurios Como para pa reclamo turístico Porque hubo un juego de dinosaurios por ahí bueno pues pusieron las figuras Bueno, oye, bien tuve bien en, en Arnedillo Un sitio que no sé por qué Porque allí no hay volcanes ni nada El agua del río está caliente Y no digo caliente Decir, ah, bueno, está presto no está frío, está bien No, no, está caliente, te quemase yo metí los pies y aguanté un minuto con los pies metidos tuve que sacarlos tuve que sacarlos otra vez eso ya era arnedillo sí y nada bueno ya os digo conocí calahorra conocí tal y después marché para después de, de tres días no quería yo tampoco abusar <risa> lógicamente y, y marché para Soria eh, no hay mucho tiempo tenía yo ganas de, de ir a Soria Tenía mucha gana de, de conocer la Laguna Negra, los picos de Urbión. Y también el, el cañón de, del río Lobos. Eh, no sé, son zonas que siempre tuve, tuve mucha gana de, de conocer. No sabía exactamente dónde te iba a quedar ni nada. Entonces, bueno, yo sencillamente cogí una carretera también. ¿Por dónde se va a pasar, Pero aquí, venga. Eh, subí un puerto muy grande, no me acuerdo cómo se llama esa sierra... Sierra de Cameros, me parece Sierra de los Cameros, sí Sí, Sierra, Sierra de, de los Cameros ¿eh? El núcleo central de la Mesta Ah, pues sería sí. la, la Mesta, espera, eso que ya era Lo, Lo de, de las ovejas en la época medieval y tal Vale, vale, vale la, vale, de vale, vale la Sierra de los Cameros Vale, y que, me que me Sí, sale muchas veces señalizada Cañada, tal, cañada, no sé qué Vale, vale Y, no, pues mira, tiré A ver, la cuestión y que eh, No me entré a la Ciudad sino que agarré la, la circunvalación la gente conduce o sea por las nacionales aquellas la gente no sé si los castellanos en general y que conducen como como burros pero vamos lo, lo mismo que os conté de cuando marchara de Z, pues más o menos igual entonces este había un desvío por una comarca al pequeñina digo tiro por aquí y, y prestóme mucho uno porque ya era un un paisaje muy guapo eh, otro porque no venía ni un solo no me crucen con ningún vehículo fui eh, además bueno eh, vanagloriámonos de, de los nuestros bosques y tal Hostia, eh, no sé por tres partes pero lo que ya sí la comarca más norteña de Soria que fue la que yo conocí dio un bosque continuo un pinar Yo, en esa zona de Soria hace poco había visto de, de un pueblo de estos, hay muchísimos pueblos abandonados, Ajá. algunos además que vienen a ser en su momento importantes o que conservan bastante bueno, bastante patrimonio, que podría ser patrimonio importante que está dejado porque como está en un lugar bastante perdido o lo que sea, y hago leído en la población de estas que debe ser que además casi na nadie o casi nadie vivía allí y debe ser que aún así debía tener ayuntamiento, ¿verdad? tenía gente como que vivía allí pero no vivía allí nadie prácticamente uh -huh. y entonces que buscaban... a un voluntario para que fuera el al alcalde del pueblo y que le, daban ca le dan casa allí y le dan <ríe> bueno. a vivir y sí pero que no va nadie algo no había leído oye pues yo después de haber <ríe> estado allí si <ríe> fue falta igual hasta tiraba ¿eh? igual hasta tiraba valió para comprobar eh, que el fecho de la sequía esa que dicen y es verdad bueno lo primero en todo el viaje que es fici eh, yo llevaba puesto en la radio del coche radio 5 porque tiene una historia, que llegue, según te vas moviendo, como esa emisora la ley en toda España, en diferentes diales, eh, automáticamente la radio del coche la resintoniza. Entonces, bueno, para andar con historias lleva puesta esa. Y todo el rato que salían noticias del sitio, también continuamente falando agricultores del agua, de la falta de agua, de, de que estos son unos cabrones porque nos quitaron el agua, regaron a ellos, entonces aquí no llega, pues, bueno, historias todo el, todo el rato sí. Y la verdad que fui a parar por esa carreterina, fui a parar a un polín, bueno un polín ya, una villa llamada Vinuesa, supuestamente al yau de, o sea, a la orilla del embalse eh, más grande de, de Soria, que no me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero bueno, el embalse en cuestión eh, nada más tenía agua cerca de la presa, todo el resto de tal estaba seco. de fecho cuando fui, porque aquí también cometí el error y también me indicaron mal desde la oficina de turismo y, y me decían, bueno, pues pues que al del agua pero aquí, pero un camino, digo, pues no hay agua que alejar al del agua llegaron claro, echadame ese melles digo yo, bueno sí, aquí había había agua, pero ya no, ya no la hay bueno, la historia es que un poli muy guapo, acampado en un camping también muy guapo, que también pasaba era, era un pinar, es que allí era pinar todo y no había un espacio vacío un pinar enorme en el que sencillamente me, me dijeron ah, donde quieras, pon este por donde quieras. Y bueno, pues tomé mucho, valióme como, ya lo comenté otras veces, de otras veces que estuviera en Salamanca, en, en Navarra, en las Islas Urbasa y tal, me, valióme callar para aquellos, aquellos bosques, para aquellos pinares, para comprobar que, que tanto rollo con el paraíso natural... y pero Asturias es difícil callear por una montaña o por un bosque lo que sea y no encontrar un basura o sea un paisano asturiano y había alguno cogiera último pitu de la cajatilla y un gruño y tirarla en medio de de los puertos de Gueria de la que iba por los oye pero allí tienes que creer que nada o sea pinares a montones y Nada, limpio. Ahí pasamos por Montaña de Teruel, lo mismo. Sí, ¿eh? también. Va a ser que, va a ser que la verdad que somos unos papayos, ¿eh? Igual, igual de verdad, igual de verdad. No, y la concentración de población y toda la gente que viene, también muchas cosas ahí. Puede ser. Y Ta la mayoría de la gente también tiene, ya es que no, eh, yo creo que estudio, luego la mayoría, el 80-90% será. Si no había en ciudad se consideran de ciudad, aunque sean de tal, es una cosa, que, pues realmente sí. la mayoría de la población vive en pocos sitios, eso es cuando salen, ya sabes. Sí, incluso la gente de esos los que tienen ganado en el monte y tal, tampoco no, viven de él, distinto, No, y aquí es que aquí se eso, el sector primario eso, claro. quitando una zona con pequeña del occidente, en general se desprecia bastante, Y sea, que de ello, por lo que me explicaron, o sea El pinar era era todo, o sea, la explotación de los pinos, que de fecha no llegan cultivos, ¿eh? porque por ejemplo en Valencia de Don Juan había mucha viesca de, de de álamo, de chopo, pero vi es ¿eh? que estaban todos reptilinos, que llega un cultivo tal. Aquí no, aquí no, aquí además después de explicaros muy bien gente que sabía de del bosque del pinar, que ya natural, y que escogían con cuidado cuál iban a cortar cada año y tal. Eh, interesante. ¿Sabes el único sitio en el que vive basura? La Laguna Negra Petada de turistas Pero petada, era era como dirá que Los Lagos de Copadón Igual, igual, sí. igual Ciudad de Verano se puede decir que es al final es de eh... Dios Bueno, que por cierto, la Laguna Negra de Frodome Y un sitio muy guapo, me imagino que será guapo Cuando no haya 200 personas alrededor Por cierto, no hay negra La Laguna Negra, eso ¿y es mentira y un, un color azul verdoso Y supuestamente de la Laguna Negra de iba a aprovechar para subir al pico durbión y tal. Eh, no pude ir por varias cosas. Uno, porque había tantísima gente en el sendero que parecía la, la calle Uri un sábado por la tarde. Eh, y yo como, bueno, pues ya los que me conocen saben que, que voy despacín y que me cuesta el caballo y tal. Y entonces iba, literalmente, montando caravana. Entonces dije, bueno, no sigo. Y luego aparte que... Paséme una de las cosas, de las peores cosas que te pueden pasar de camping, que llegué que tuve cagalera. Por fortuna no fue cagalera la de estar cagando continuamente. Y eran nada más de cagar blando, pero bueno, eso déjate de bilucho. Y claro, entre que estás de camping, estás durmiendo ahí, estás pasando frío de noche. ¿eh? Y claro, de una cosa y otra como que no estaba yo para y quedé sin ir a los picos de Urbión, Quedé sin ir al cañón del río Lobos. porque de verdad que te ha hecho una yacería y si yo mira pues vuelvo para vuelvo pa casa resumiendo porque ya me estoy pasando de la hora eh, diremos que bueno que tuve 3-4 días en Vinuesa mucho. ¡Eh! yo me he prendido las luces me, me cago en la ley que, que se atreva eh hombre tono hostia pues entonces vais a tener un conflicto me parece no, ya, no, ya, lo sabía. Ah, ah, ya te habéis enterado vale vale Bueno, que pues que lo que vos decía, resumiendo, que después de tan en Soria, después de tanto tiempo tener ganas de ir a Soria, eh, que ir a los picos de Rubión, que de ir al cañón del río Lobos, queda pendiente por la próxima. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eh, queda por otra vez. No pasa nada, que pasan otros 10 años. No importa, no importa. piesa eh, de vuelta, si vos interesa, tampoco tiene mucho interés. agarré carretera, pim pam, pim pam, pim pam. Paré en Sagún a comer, pasamos lo mismo. En Sahagún tampoco comen, que lo sepáis. En Sagún no se come. Entonces seguí, pim pam, pim pam. Subí, esta vez en cuenta de, de tirar por la autopista, subí por la comarca de, de Luna. Comprobé que, que el embalse de, de barrios te seco. Hay un poco de agua donde la presa, pero... Pero más nada, y viene esta vez por el Ventana y viene muy feliz para pa acá. Y, y esa, más o menos, así resumiendo Oye, la historia de del Smith de las mis, mis Vacaciones. Eh, eh, no sé si el morrayero tiene alguna cosa más que, que decir. No, porque bueno, la historia se lleva a contar a cuenta rodillas. Tampoco, hay... bueno, pues vale. entonces pues joder madre de dios, me metí aquí dos horas de dar la chapa así ¿eh? en sin en sin poner un cantarín pero bueno, no pasa nada, ponemos el, el cantarín de cierre eh, ponemos el cantarín de cierre ¿eh? Eh, que, que va a ser el, el, el ay, no, no, no, este no hay que me he confundido, no, este no es el de cierre, y el de apertura el de cierre y este este Que un saludo enorme vale un saludo especial a, a la princesa equivocada que se me metió que se me metió en el chat eh, un saludo a toda la gente que está sentada en Neronea un saludo a toda la gente que pese a las tres semanas de ausencia se mantiene fiel y vuelvo aquí un saludo muy a toda la gente que lo sienta en diferido el chat por el podcast por el todo pel todo ya sabéis un beso un abrazo y sobre todo nunca seis que nos joyan ¿vale? Tenemos no pillen y la semana que viene, llueve, estábamos aquí todos otra vez, ¿vale? Venga, tal jueguín. Es un carlucho, aquí la vida, que todo lo que te han contado en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas, que esto es un cabello, pura y simple tomadura de pelo, porque ahora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 Que no que no que no que no te toca no no no no